En Onda Cero, la rosa de los vientos con Bruno Cardeñosa. Antes eh, no sabíamos en de memoria los números de teléfono de la gente importante en nuestra vida. Ahora ninguno, ni siquiera el nuestro antes eh, cuando teníamos que ir a una dirección a un lugar íbamos nos buscábamos en la vida ahora sin embargo tenemos el teléfono para guiarnos antes eh, cuando teníamos que realizar un cálculo mentalmente calculábamos en la respuesta pero ahora no, no lo hacemos nos hemos vuelto vagos y cómodos no sabemos actuar si no tenemos el teléfono cerca el teléfono ahonda en la falta de confianza que tenemos en nosotros mismos un estudio efectuado por la Universidad de Centro Oregón certifica que su presencia Solo su presencia provoca que nuestro pensamiento sea peor y más lento. Saludos desde Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. La Rosa de los Ventos en la sintonía de Omba Cero Radio. Hasta las 4 de la madrugada con Miguel Jurado al frente de la parte técnica. Con Silvia Castasola en la coordinación Con Javier Sevillano en redacción y producción. Estos son nuestros contenidos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Ir corriendo por el papel, os decimos cuál es en nuestra etiqueta... Almadilla Rosa Rosaventos en Twitter. Almodilla Rosaventos. Y atención, porque hoy va a estar con nosotros en La Rosa Osventos un personaje de esos que creemos que no existen. Y sí, vamos a probar que sí, que existen, que son reales. A menudo hablamos en materia reservada de las tuberías y las secretarías del poder. Hoy vamos a tener con nosotros a uno de esos fontaneros, a alguien que ha estado en muchas operaciones en y que ha hecho lo que nadie se atreve a hacer, a gente negro bestia del espionaje, arquitecto de las sombras hoy en la Rosa de Vientos un testimonio excepcional va a ser un invitado que no va a dejar indiferente a nadie viene con Fernando Rueda Insistimos, es un personaje especial, una de nuestras grandes exclusivas. Y esta semana ha sido noticia un encuentro espectacular. Un encuentro, no sabemos sin el más allá, un encuentro de una madre con su hija muerta. Ha sido, insistimos, espectacular. Lo vamos a tratar en el círculo secreto, la Tecnología está sirviendo para resucitar a la gente. Juan José Sánchez muy buenas. Hola, muy buenas. Las imágenes son espectaculares, es inquietantes. Sí, sí, yo no sé si es espe espeluznante o es esperanzador, ¿no? Ahí yo creo que hay un gran, un gran debate, pero desde luego, sí, como tú decías, ¿no? ha sido un poco la noticia de esta semana, ha salido en los medios generales, hasta en los telediarios, sí. y realmente no sabemos un poco las consecuencias que tiene, pero no es la primera vez que se hace algo así, no es la primera vez que se recrea virtualmente a un difunto y que se puede interactuar con él. Hoy vamos a repasar diferentes formas De, de presencia pero es increíble ver como la madre llora ante la presencia de su hija, lógico, pero incluso mantiene una conversación. Lo más estremecedor yo creo que es la conversación, que claro, como está, se ha divulgado en coreano, pero nosotros tenemos aquí la traducción al, al español, y realmente es un poco inquietante y da mucho que pensar. atención la persona que vamos a tener en la cara B ha sido testigo de terribles actos de maltrato animal los ha filmado los ha dado a conocer y hoy comparten su tiempo con nosotros maltrato animal esta noche en la cara B y vamos a tener el cine con José Manuel Esquivano Callejón Con José Manuel Esquibano, informaciones sobre el mundo del cine, Eureka Comado Martínez, Mundo Bizarro. Vamos a tener también esta noche señales del fin del mundo y muchas otras cosas. Una noche más que especial en La Rosa los Vientos En la cual, por supuesto, os vamos a ofrecer pistas para conocer a nuestro personaje oculto de esta noche. ¿Pistas, eh, Silvia, sí, que sola, que nos dicen? Pues pistas que vienen muy musicales. Por cierto, mandamos un besito a nuestro compañero Javier Sevillano, que dentro de nada estará con nosotros. ¿no? Está cogiendo unos días ahí para reponerse y va a venir, vamos, más fresco que una lechuga. Así que muchos besitos, Javier. Bueno, pues las pistas, como os digo, va de grupos musicales, pero además son grupos musicales con un estilo muy, pero que muy personal. ¿Y a qué grupo...? Me refiero si comenzaron a triunfar con su música en un club muy vanguardista. Opciones que os damos, Nirvana, Green Day o My Chemical Romance. Ya sabéis que en rosa.vientos.com o con almohadilla Rosa Vientos, si lo hacéis en Twitter, podéis decirnoslas tres opciones, cuál os parece la que podría ser este grupo que estamos comentando y entre todos los que acertéis uno de vosotros pues tendrá un en el programa ¿la? mucha suerte, venga, a participar En la Rosa de los Vientos eh, la una y ocho minutos, eh, comenzamos Sobre los vientos con Bruno Cardeñosa Materia Reservada 2.0 Esta noche está con nosotros un espía, un auténtico, con todos respetos por supuesto, kamikaze. Un animal de las sombras, un espía de esos eh, que crees que no existen, pero.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 la sede de, de actualmente hoy ICMI, invitándome allí, que te estupas de una bodega, que tal. Y luego, al día siguiente, vinieron dos, eh, dos agentes eh, en un periódico, envuelto un walkie que querían hablar conmigo, bajamos un bar que había debajo. Y bueno, me dijeron qué pasaba, que querían que le contara. Y yo dije, bueno, que yo no iba a contar nada a nadie. ¿Quién Eso te pidió nada. que hicieras ese trabajo o a quién diste la información sobre lo que averiguaste entonces?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 de meter la nariz donde hubiera que meterla sin cobertura de ninguna clase entonces él me dijo Fernando dice vete para España preséntate a TNRT sí que nosotros vamos a hacer una llamada para que te reciban Aquí lo hice a unos pocos días y me presenté a Artesí sí con la información yo la información traía muy poca encima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 jugándome una la vida y mi dinero con familia, arriesgándome para ir para allá porque bueno, en esos países y en estos temas, si te cogen, pues tuve, ya tuve dos problemas, dos veces me encañonaron en la cabeza. ¿te más ¿Ah, ¿sí? sí? Sí, sí, dos veces, sí. ¿Y por qué y te encañonaron? Pues cuando pues un día en, dentro de la oficina me dijeron, ven, aponte contra la pared, manos arriba, de las piernas y tal, y cuando ellos montaron una pistola y un, y un revólver la segunda ¿En qué, vez... ¿En una oficina en dónde?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 y, y pues fue una trampa que le pusieron según un médico luego, los periodistas a distancia con un, con un objetivo, objetivo, tiene una foto ¿no? y bueno, quedamos en un apartado, un reservado en la carretera de La Coruña y él fue allí con dos oficiales y, y bueno me hizo una oferta y ahí y yo estaba en el, en el sitio y yo, yo estoy aquí y yo tal y cual, y dice, Nada, tú llevas sangre verde y tú dejas eso que esto todo tal y vete con nosotros y ahí empecé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 Pero luego vieron que yo me desenvolví allí y en todas las la charlas, eh, eh, vamos, los paneles que yo hablaba sobre Marrocos, el Frente Polisario, aunque ellos me corretían mucho y me quitaban cosas y tal, ¿no? Pues eh, parece ser que les gusté y bueno, y entonces me invitaron y a, a Rabat si quería y yo siempre sin problema, y yo estaba encantado de conocer al de arriba. Y entonces, bueno, me invitaron a un hotel, un cortito que, que hay por allí, que era el tipo de castillo, con seguridad privada, con arco de tesal, con todo, ¿no?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 simplemente, a mí dos veces, pues me pusieron contra la pared, ya digo, a Martí ahora me la pusieron en la nuca, y me registraron a ver que llevaba encima, yo no llevaba eh, nada, porque yo, bueno, cuando empiezas a meterte en un sitio, no, vas con sistema de grabación, ni con nada. No obstante, yo tenía una pequeñita cámara de fotografía de plástico, que pasaba todos los eh todo, entonces, bueno, yo tenía sistemas, porque yo no soy humanita, pero, bueno, yo compraba algunas cosas de aquella época, yo las modificaba, la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 La verdad es que es una historia, Fernando, apasionante. Es eh, casi de película, ¿eh? Sí, Todo lo eh... que ha hecho, eh, porque yo creo que por las fechas eh, de los hechos que ha contado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 Sobre todo porque además es que no te has reconocido nada de lo que has hecho. No, pero fijaros porque esto es una cosa que, que, que, que es habitual porque, por algo muy muy sencillo. Cuando conoces las, las alcantarillas de, de los presidentes de gobierno, pues al final muchas veces terminas convirtiéndote en...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 el círculo secreto no es una leyenda, es verdad una madre ha tenido un encuentro con su hija muerta han hablado, han conversado ha sido algo verdaderamente no lo sé inquietante y todo eso es gracias a las modernas tecnologías las modernas tecnologías que están sirviendo entre otras cosas para resucitar a los muertos en el círculo secreto con Juan José Chézaro Juanjo, muy buenas hola, muy buenas bueno, una historia tremenda pero tremenda pero real Sí, y además, bueno, lo comentábamos un poco antes, toda la semana lleva un poco apareciendo en los primeros telediarios, en las primeras es que páginas las de los diarios son digitales. Inquietantes. Sí, yo no, creo yo que, no sé, ¿eh? que si lo vemos en tercera persona sí, sí, ya sí. nos resulta um, extraño, nos da un, como un cierto vértigo. Sí. Ya verlo como lo ha visto la propia madre debe ser tremendo. Yo no sé si sería capaz de enfrentarme a una situación así. Una madre que se encuentra con su hija. Su hija fallecida. Claro, lo que han hecho es. Ha sido... Revivida gracias a la realidad virtual, ¿no? Sí, lo que han hecho ha sido mmm, reproducir al máximo detalle lo que ha sido esta niña que murió hace cuatro o cinco años sí. de una enfermedad rara eh, y lo que es un documental coreano. ...que más o menos la traducción sería algo así como... ...yo me he encontrado contigo... ...o yo te conozco, una cosa así... ...y lo que han hecho ha sido efectivamente lo que vemos nosotros... ...lo que han publicado, que puede acceder cualquiera a ello... ...a verlo en YouTube... ...es ver eh, tanto desde tercera persona, desde fuera... ...como las propias imágenes internas... De, ...del entorno virtual que han creado... ...vemos a la madre con unas típicas gafas de realidad virtual con unos guantes... Tocando a su hija... Claro, es es, que son, cosa... es muy interesante porque le han puesto guantes de estos sensoriales o sensitivos, sí, que son sí, los sí. que se utilizan, y han reproducido a su hija en tres dimensiones dentro de ese entorno virtual. Han utilizado para hacerla Eh, como modelo de inspiración a la hermana, porque comparte muchísimos rasgos con la, con la hija fallecida, y luego por supuesto han reproducido la voz también sintéticamente, todo lo que es la, la vestimenta, la apariencia, incluso unas sandalias que ella utilizaba también, eh, las han reproducido en esta realidad virtual. El entorno del encuentro también es familiar, es un parque que han recreado al máximo detalle, donde solían ir la madre y la hija a jugar... Y, como digo, todo... Y, y lo que comentaba de los guantes, cuando tú interactúas con esa imagen 3D, con esa imagen de la niña difunta, eh, al tener los guantes estos sensitivos, el, el avatar que han creado ahí reacciona. Entonces, cuando acaricia el pelo, el pelo se mueve al compás claro, de la mano. ¿no? Sí, sí, sí, o sea, sí. que, que la sensación de realidad, por eso digo que a nosotros nos puede sobrecoger, pero ya directamente in, inmerso dentro de las gafas, debe ser eh, tremenda, debe ser tremenda. Pero es que el duelo que sufre una persona... Cuando ha perdido a otra, que estás intentando sobreponerte porque es como que tenemos esa lección siempre pendiente, ¿no? Ese miedo que tenemos a la muerte, como que no lo vemos como una transición normal. Te deja totalmente tocado hasta que te empiezas a, a reponer y a, y a querer seguir adelante. Con esto, yo creo que es estar como congelado en el tiempo porque si, si por un lado te puede aliviar, En esos primeros años, pero es que estamos hablando que la niña ha muerto ya hace cuatro o cinco años, o sea, te puede aliviar en esos primeros momentos como incluso que te haya quedado algo pendiente para contarle, algo pendiente que decirle que tienes el corazón destrozado y, y necesitas esa unión. Pero después de 4 o 5 años es un poco morboso. Yo es que, bueno, sobre eso luego podemos hablar, si queréis, sobre opiniones, digamos, de psicólogos, de claro. si está a favor o en contra, pero mm. es que hay un añadido más a todo esto que hemos hablado de la imagen, es qué es lo que dice la niña. Claro, el eh, diálogo... la conversación, la conversación eh, porque primero, lo que dice de la niña, lo dice... Eh, ¿Por qué lo dice? Eh, porque ha aprendido cosas eh, que ha dicho en vida, porque tiene una autonomía... ¿Por qué? Han cogido frases han hablado con los familiares, han cogido también vídeos que tenían de, de la niña y entonces han copiado, eh, pues eso, toda la fraseología que tenía, todo lo que eran esos diálogos que tenían ahí y los han introducido en una inteligencia eh, artificial capaz de dialogar. Pero eso cuando tú ves la transcripción. Porque, claro, el vídeo nos ha llegado y se ha difundido a través del coreano. Sí, sí Pero sí. hay transcripciones en inglés y luego ya las puedes traducir al castellano. Y realmente yo mmm, lo considero como muy arriesgado la, las preguntas que hace la niña en bueno, ese encuentro. vamos a escucharla. Primero vamos a saber... Eh, bueno, vamos a hacer una pregunta a nuestros oyentes. Con Almodilla, Rosa, vientos entonces se pueden responder en Twitter. ¿Están a favor o en contra de este tipo de experiencias? ¿De que Gracias a la tecnología moderna se consiga resucitar a los muertos. Es literalmente eso lo que se ha conseguido. Eh, porque esta mujer ha visto a su niña muerta. Y ha dialogado con ella. Claro, claro. Y en unos términos. Vamos bueno. a escuchar primero ese diálogo. En coreano vamos a escuchar las voces de la madre y de la hija. ¿Qué es eso? 엄마 우리 estamos otro tiempo ody. en otra era. 엄마 내 생각했어? 맨날에 엄마 많이 보고 싶었어. 엄마도 absolutamente normal al escuchar a la voz de su hija. <risa> Yo no sé si es tétrico, terrible, esperanzador, no lo sé. Todavía no tengo una forma de juzgar esto. Yo, bueno, os digo alguna de las frases porque tengo el diálogo el diálogo completo y, y la niña, por ejemplo, además en parte de lo que hemos escuchado aquí, eh, le empieza a preguntar, eh, mami, eh, ¿pensaste en mí? Mami, te he echado mucho de menos. Mami, extraño tanto abrazarte. Eh, uh -huh. Mami, soy hermosa. Y dice, mami, tengo frío, abrázame. Hombre, por favor. ¿Tienes terrible, miedo? Eh. Tienes miedo y ahora luego ya entran, porque hay diferentes partes, hay una, hay una parte que es como la presentación, como el encuentro donde hacen ese diálogo, luego pasan a celebrar el cumpleaños de la niña, entonces dice la, la propia niña aquí digital, dice, mami celebramos mi cumpleaños y luego ya en ese diálogo llega a decir la niña, mis deseos, cuando estás soplando las velas, asegúrate de que papá deje de fumar y no te pelees con mis hermanos mayores, no quiero que mi hermanita enferme y no quiero que mami llore más. Eh, bueno, pues así, estás triste, no llores más pensaré en ti todo el tiempo claro, por eso digo que, que ya no solamente verlo, ¿no? sino que la sensación de que realmente has estado dialogando con ella que la dejas ahí y que y que bueno, es una sensación un poco de, de pérdida y de abandono, extraña, ¿no? de abandono, o sea, es que estás como diciendo estás uh, está ahí mi hija pero estoy impotente, vale, mi hija ha fallecido pero la estoy viendo ahí, no la puedo proteger, no la puedo abrazar de verdad, no, no claro, es que está ahí, la dejas totalmente eh, congelada en el tiempo en el documental luego hablan con la madre porque bueno al mismo tiempo la escena la están observando el resto de los miembros de la familia la propia hermana eh, que de la en la que se han inspirado en este en esta, en esta figura este personaje digital y está también el, el padre y, y bueno comentan les entrevistan ¿no? y lo que dicen las eh, lo que dice sobre todo la madre es que no, no perdió la sensación o no tuvo nunca perdió la sensación de que eso era una ficción y que de alguna manera le, le hizo bien o sea Y aquí ya digo que podemos aquí un poco discutir. Pero yo encontrado... es una ficción. en eh, principio sí, evidentemente claro, que lo es, pero es una ficción. Ella se derrumba emocionalmente, porque ya lo vio claro, como si realmente es estuviera es allí. Claro. Eso queda claro. O sea, eh, aunque no sepamos coreano, se transmite por los sollozos. Lo, sí, sí, lo vamos a escuchar otra vez. Venga, vamos a escucharlo. Te... Oh, está? amsak. <risa> Mama, ne manėsiu? Mennerė. Aš norėčiau tave pamatyti. Yo lo escucho y cada vez que lo escucho, <risa> tengo más claro que me parece absolutamente <risa> No sé si moral o terrible. Yo hace, moral, ¿eh? hace ya un, un par de años escribí un artículo, que además también luego lo presenté parte como, como charla en, una, en, una, en la universidad, en unas jornadas que hubo, y a mí me ha interesado un poco esto, cómo nos está modificando nuestra relación con la muerte a partir de las nuevas tecnologías. Claro, Entonces no, hablé es que... con con varios psicólogos, y entonces uno de ellos me estuvo comentando que el duelo es algo muy personal, eh, mm. por ejemplo, los fabricantes de este tipo de aplicaciones, y luego podemos hablar de otras que ya hay en marcha, eh, defienden que es una manera de sobrellevar mejor el duelo, de un poco ir dosificando esa ruptura, ese vacío, y de irlo llenando... Pero muy reciente, claro. o sea, yo lo veo, si eso lo haces muy reciente, lo veo de verdad, porque si sí es como, y sobre todo cuando ha sido una pérdida traumática... Si sí, a, es, claro. a lo mejor ha sido una enfermedad paulatina en la que te ha dado todo tiempo a despedirte, incluso que aunque te sientas horriblemente mal por esa pérdida, pero sabes que esa persona está sufriendo, pongamos de ejemplo un cáncer, ¿no? Uh -huh. Pues es un poco de alivio también, dices, pues mira, yo egoístamente no quiero la pérdida, pero entiendo que la persona que se ha ido ya no sufre más. Uh -huh. Pero claro, si es una cosa así repentina. Ahora mismo estamos con la ley de eutanasia en el Congreso, o sea, que, que, que eso existe. Yo yo lo que digo, hablando con, con estos psicólogos, ellos me decían primero que el duelo es algo muy personal. Por lo tanto, hay que evaluar a la persona. Cada uno mm. la pérdida la gestiona de una manera. Sí, sí. Hay quien quiere el aislamiento y quien quiere estar con más gente. Y hay quien, quien le perjudica estar con más gente, a quien le perjudica estar aislado. Hay quien tiene ¿no? absolutamente todos, no... los, todos los recuerdos, hay quien hay quien no, que necesita no exageradamente va... tener recuerdos. ¿Quién no va a querer encontrarse? En este caso, con su hija muerta. Claro, lo que, lo, ocurre, lo que ocurre es que... Es completamente que humano. Ellos hablaban Admitirlo, también que un es, concepto... Que eso sí puede ocurrir. Otra cosa aún es que se facilite eso. Aquí uno me, me, me decían un concepto muy interesante que era lo que denominaban, en algunos casos, pérdida ambigua. Es decir... ...tú no dejas nunca de, de romper... ...no estableces finalmente una ruptura... ...con ese claro, recuerdo, con esa presencia... No ...y hasta qué punto puedes llegar a condicionar tu vida... ...dialogando con esta niña... Mm. ...refugiándote en ella... El, ...el avatar, aquí yo no sé cómo lo han hecho... ...pero en otros casos que podemos comentar... ...con inteligencia artificial... ...va aprendiendo con el paso del tiempo... ...entonces en la medida en que va aprendiendo con el paso del tiempo... ...va incorporando todo lo que tú le vas diciendo... ...si tú cambias de trabajo... ...si cambias de pareja, de lo que sea lo va a ir a incorporando esa inteligencia artificial y lo que va a hacer es que en las próximas reuniones que, o encuentros que tengas con ella, va a conversar y va a introducir esos elementos. Entonces, claro, es posible... pero fíjate, yo ahí pongo también otra cosa. Si tú quieres ser eh, muy perfeccionista, incluso se podría llegar el caso, si esto se mantiene, que fuera creciendo. Mm, claro, también. Sí, sí, sí, claro. lo quieres hacer realista, por supuesto. Por supuesto, también. O sea, que claro, aquí estoy, todo lo que queramos lo que queramos hacer. Un problema que hay, como te digo, es que si va también incorporando nuevos elementos, la inteligencia artificial es autónoma y ya no se parecerá tanto al original. Claro. Tendrá su propio desarrollo también, esto o sea, igual que comienzo, te en lo físico además, puede ser en lo intelectual claro, también, ¿no? claro eh, adquirir vida propia, ¿no? convertirse claro. realmente en una especie de zombie alguien que tenga, o algo o lo que sea que tenga pensamiento propio entonces, todo lo que te dicen es que cuando tú llegas al duelo, ya tiene que haber un momento en el que ya tiene que haber el desapego, tiene que haber la ruptura es decir es eso no significa ni traicionar el recuerdo de esa persona, ni nada por el estilo, pero tienes que desprenderte uh -huh, también, claro. también, ¿no? con esto como está la pérdida ambigua, no terminas nunca de desconectar está, pero no está, ¿no? y hay otros en cambio aquí, por ejemplo, a raíz justo de Este de este documental que han estado comentando psicólogos diciendo que bueno que esto simplemente es una forma de algo que ya existía desde los tiempos de las pirámides ¿no? y ponía ese ejemplo es decir las pirámides para qué estaban no solamente para el difunto sino para que se le recordara ¿no? ¿qué tenemos ahora? pues hay personas tú lo decías Silvia que se refugian viendo vídeos uh -huh. del, del fallecido y entonces claro pues empiezas a verlos una y otra vez escuchas grabaciones visitas los sitios donde has estado hay mucha diferencia entre eso y esto hombre evidentemente esto es una experiencia mucho más intensa claro además, y hay una parte imprevisible, no sabes cómo te va a contestar, no es lo mismo que ver unos vídeos que los has visto mil veces y que ya estás expuesto, digamos, a la misma emoción, ¿no?, de una manera permanente. Vamos a recordar una vez más, eh, nos lo cuentas, eh, nos lo dices, qué es lo que le decía esa niña esa fallecida a su madre, en ese encuentro entre una madre muerta, una madre con su hija muerta. Pues le va diciendo nada más encontrarse, le empieza a decir, mamá, mamá, ¿dónde has estado? Esas nada más en las primeras palabras. Luego, mamá, pensaste en mí, eh, te he echado mucho de menos, te extraño mucho, extraño tanto abrazarte, soy hermosa. Y entonces le hace como que, le, le llama para que la toque, para que la abrace a través de los guantes estos que decíamos sensitivos, ¿no? Le pregunta si tiene miedo, si celebramos mi cumpleaños, eh, si estás triste, no llores más, ese tipo de conversación. Que ella, la madre, lo, lo, en la entrevista por lo menos sale como muy entera... ...dice que lo ha agradecido... ...y que y que realmente necesitaba vivir eso. ¿eh? Y estas son las voces de la madre y de la niña fallecida. Yo recuerdo un capítulo de Blood Mirror... ...en que iban un paso más adelante... Y era eh, directamente, eh, cogían la imagen del marido muerto, eh, le creaban estéticamente, morfológicamente, y ella convivía con él. ¿Y si te digo que eso ya lo han hecho? Y, ser, y, y, te, y tenía, y si contar, y tenía rela, es, pues, relaciones sexuales con él qué barbaridad bueno, tanto en, en este pues caso es, ya, es, ya verás por, por una determinada razón bueno, pero, pero, nos cuentas, nos pero nos no era él, luego cuento sí. que, bueno, lo no, suponemos no que era ah. <risa> lo escuchamos después de las noticias ya mismo nos ponemos saltando de todo lo que está ocurriendo y después ahí continuamos en el rosa de los vientos en el círculo secreto <risa> En Onda Cero la Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Os recordamos rosa.vientos.es en nuestra dirección de correo electrónico. En Twitter, Almodía RosaVentos, en nuestra etiqueta Almodía Rosa Vientos. Y en los sábados estamos con vosotros entre 1 y 4 de la madrugada, los domingos entre 1 y media y 4 de la madrugada. Una rosa de los vientos el que va a continuar en el círculo secreto durante unos seis minutos porque se ha producido esta semana algo verdaderamente llamativo. El encuentro entre una madre y su hija muerta. Sí, es real, se ha producido. Gracias a la moderna informática, pero se ha producido. Seguimos hablando sobre ese asunto, seguimos hablando sobre la recuperación o la revi... bueno. Los muertos reviven gracias a la informática y gracias a las modernas tecnologías. Se lo contamos aquí, en La Rosa de los Vientos. Estamos en un nuevo tiempo. Desde luego que estamos en un nuevo tiempo. Gracias a la informática, gracias a la tecnología, se está... Reviviendo a los muertos El encuentro entre esa madre Y su hija muerta Ha dado la vuelta al mundo Unas imágenes que nos provocan Todo tipo de reacciones O nos dejan con la boca abierta Pero no son una excepción Juan José Echeverro, buenas de nuevo Hola, buenas No son una excepción porque la informática La realidad en virtual Se están utilizando diversas técnicas para conseguir eso, revivir a los muertos o en cierto modo mantenerlos aquí. Sí, eso en juego es una forma de, de, de permanencia, como tú dices ahí posmortem en el mundo digital y lo que tratan es de, de adquirir la psicología, la personalidad del difunto y darte la sensación desde fuera que realmente estás interactuando con, con el difunto, ¿no? Evidentemente son son copias que pueden ser más o menos cercanas al original y las hay a, como a diferentes niveles. Hemos hablado aquí de la m, realidad virtual, que sería el quizás la, de la completa, completa. Sí, sí, sí. pero luego tienes, eh, por ejemplo, la opción de chatear, simplemente lo que serían los chatbots, que sería sí. simplemente el diálogo escrito. Vamos con a conocer Alvia. primero un caso que me parece eh, llamativo, tétrico, no lo sé tampoco cómo calificar, vamos a escuchar también una grabación, es una persona que tiene en su casa Un busto parlante de alguien fallecido Bueno, no, todavía no está fallecido pero la ah, idea todavía, es, no todavía no está fallecido no, no, no, no, te cuento La historia es un poquito de aquella manera sí, sí, pues Lo voy a peor, comentar todavía, muy rápido Es, es que es una, una pareja muy previsora Sí, exacto, además es que es una especie de homenaje A la mujer para cuando fallezca Que, que se mantenga ella de alguna forma entre nosotros Entonces ah, esto es un matrimonio ah, es, es un matrimonio hombre y mujer sí. El hombre en un momento Es un hombre que además tiene una empresa tecnológica Que además apuesta mucho por el transhumanismo Eh, y este hombre, en un momento dado de su vida, estando casado, decide cambiar de sexo. Se opera... Y en agradecimiento a cómo eh, asumió ese cambio de, de género eh, la mujer y reconociendo además todas las virtudes, su carácter y pensando que de alguna o sea, manera... Se, seguían como pareja. Seguían como pareja y ya digo como en, en agradecimiento por, por la actitud de la, de la mujer y por, bueno, pues ya digo, la admiración que siente hacia ella, consideró que, que esa personalidad no se debería perder de ninguna manera. Entonces lo que hizo fue, aprovechando esa empresa de tecnológica que ya tiene, crear un busto parlante, una, una cabeza robotizada que, que además es en apariencia es idéntica lo más posible dentro de, de estos términos ¿no? en cuanto a tono de piel, color de ojos, el tipo de pelo de su mujer, se llama este robot, se puede buscar fácilmente en internet VINA, con B, VINA48 y efectivamente luego en el interior lo que tiene es una inteligencia artificial a la cual está instruida, o sea, se ha ido adiestrando a partir de mensajes, conversaciones con la vina, porque se llama así, la vina original. La vina viva, que todavía la está viva. viva. Y de hecho lo que vamos a poner ahora, el corte que nosotros tenemos aquí, es un diálogo entre la mujer, es decir, el modelo original, y su clon robotizado ese busto parlante. Y dialogan sobre los gustos que tiene o sea, cada cual. esto significaría en cierto modo que una persona viva puede conversar con ella misma cuando esté muerta. Precisamente lo que, lo que están apostando este tipo de empresas es que lo mejor es que hagas este tipo de clonación cuando estés vivo, para que tú vayas adiestrando a la inteligencia artificial, vaya adquiriendo todas tus formas, tus gustos, tus formas de expresarte para, para que, que sea lo más esté parecido ¿No? Claro, pero para cuando Joder, tú fallezcas ya está perfectamente adiestrada, ya, ya ha ido ejercitando y se parece a ti. Y esa es la forma de que, oye, de que bueno, que... tú te reconozcas conforme diálogas. y con eso... ¿Te has preguntado si nos estamos volviendo locos? Pues es que no los yo Porque creo que también... Porque todo esto nos hace pensar un poquito eso. Mira, yo, yo esto solamente lo veo como una cosa positiva, y no sé si estará la gente de acuerdo conmigo, en el caso de que tengas niños muy chiquititos... Y, y vaya a fallecer la madre, vaya a fallecer el padre, y para que no tengan esa ausencia tan tan grande, que muchas veces pues comentábamos que dejas un vídeo, dejas una carta, pues que pudieran tener esa presencia, aunque solamente fueran busto, e incluso algún vídeo de cuando han estado conviviendo esa madre o ese padre con luego el clon, para que lo identifiquen y tengan ahí esa presencia, que no la tengan perdida ahí, es un poco donde donde lo veo más que como en el otro caso de la ausencia de que ya directamente ha fallecido y no es un y poco traumatizar a esos niños yo, yo no lo veo así. no van a tener de claro. la a la persona que falta A ver, esto van es a como... tener un reflejo un espejo una realidad virtual pero es mejor eso que nada claro, en, esto es en los inicios que si no, poner, no, no como sí. si tú quieres poner digo vídeos de tu abuelo que no conociste sabes, sí. eh, o grabaciones que tengas del abuelo que no conociste la, la cuestión es esto la iteración ¿no? y lo fiel que sea pero justo esto que acabas de decir hay un proyecto ahora mismo en marcha que se llama Here After que es como Alexa, es decir, es un dispositivo como Alexa. La idea es igual que tú, mientras estés vivo, le transmitas grabaciones, audios, mensajes tuyos y luego, cuando tengas esa, esa Alexa, le digas, eh, ponme con mi madre Joder, o ponme con mi barbaridad. abuelo. Y entonces empiezas a hablar. Eso es lo que pone la propia página de Here After Pone exactamente la propaganda, lo leo simplemente, dice, imagina preguntarle a nuestra aplicación, ponme con mi madre, y luego iniciar una conversación sobre su vida, su origen familiar y su infancia, sus romances, sus elecciones en la vida y hobbies, sus chistes y canciones favoritas, incluso sus consejos, todo con su propia voz grabada. Darles a los padres o abuelos la oportunidad de grabar sus historias, demuestras que valoran lo que significan para toda la familia, que es exactamente claro, lo que tú con la claro. almohadilla Rosa dice la RO, por ejemplo, no sé si esto ayudará a sobrellevar mejor el duelo o lo vuelve crónico y nos dice Vicente nos dice esto parece una Ouija 2.0 sí, sí sí lo que pasa es que bueno esto consume electricidad la Ouija está sí, <risa> es más artesanal sí, más rudimentaria sí. pero pero sí sí sí ya digo que yo creo que es un poco que, que también ocurrió por ejemplo cuando apareció la fotografía y, y se encontraron con le empezó a hacer esas famosas fotografías con fantasmas también no, y con postmortes es ¿Y decir sí. la de los niños no los familiares y, ¿Y con el manera, muerto con el muerto por eso digo que también depende mucho y habría que mirar que eso tampoco lo he comentado en el caso de del vídeo que hemos eh, hablado de Corea si también el trato que tienes con los difuntos allí es diferente culturalmente que a lo mejor también es un trato distinto al que tenemos aquí y aquí también ha pasado no es lo mismo los velatorios eh, a lo mejor en el mundo rural, sobre todo hace unos años que en el mundo urbano, ¿no? el contacto que tenemos con la muerte aquí es, es distinto también, ha ido cambiando Entonces, bueno, eso también habría que tenerlo en cuenta. Lo que ahora nos espeduzna, antes era habitual hacer 48 horas de, de velatorio sí. y estar alrededor del cadáver, eh, sí, lavarlo... Pero si había profesionales en las lloronas... lloronas sí, claro, pero, claro. Eh, es que nos estamos situando en un mundo en donde junto al cadáver en el velatorio puede haber un ordenador y podemos hablar con el difunto. Bueno, es más, es que hay Muy una aplicación, bien. ya no de realidad virtual, sino de realidad aumentada, que es que tú vas con el teléfono móvil, apuntas a una lápida Y te sale directamente un vídeo del difunto saludándote. Sí, esto lo ha inventado yo un coreano también, en Corea la... que son, va muy por delante. <risa> Entonces, tú vas, ¿os sea, acordáis de lo de los Pokémon Go que tenías que nos Reímos por no llorar, pero es que esto de muerte, ¿eh? Cuidado, ¿cómo que nos acordamos que yo tengo el Pokémon Go el Pokémon? pues en lugar de un Pokémon te sale el difunto en la lápida. Es verdad, o sea, tú, tú vas por el cementerio y vas apuntando y te sale pues un mensaje que ha dejado póstumo también el el el habitante, el inquilino. Vas paseando ¿No? Y, y te dice la, la chica de la lápida, guapo, y tú, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Ha claro, pasado? tienes que ir con cuidado, pero sí siempre. ¿Te parece, Juajo, que escuchemos al busto parlante? Muy bien, Vina 48. Vina. Hola. Hola, Vina 48. Vina, soy Vina 48. ¿Cómo te sientes hoy? Todo está bien. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy feliz por ti. ¿Esto es una conversación? Insistimos, yes, una conversación answer. de muy buen Como my favorite color is purple. My favorite color is orange. It is a very nice color. Are you learning anything about gardening? Online? I wish I could get out of. Of course that's impossible, but I take and enjoying the breeze from an Parece que esto nos está abriendo un futuro que no sé dónde va a acabar, ¿eh? El, es este muerto porque está este es muy Porque eso el sí, yo, yo además el, el tema de lo de la inteligencia artificial eh también hay que ver un poco hacia dónde va, porque como digo, luego tiene un desarrollo autónomo, tiene un aprendizaje autónomo y, y, a, y se va adiestrando va adquiriendo capacidades contenidos en función de cómo interactúas con ello. Ha habido malas experiencias de inteligencias artificiales que se eh, revelan y quieren ser independientes. Poco, poco más o menos, hace unos años Microsoft lanzó una inteligencia artificial para interactuar en Twitter y empezaron a dialogar diferentes usuarios sobre esa inteligencia artificial. A las 24 horas se había convertido en nazi, sí, racista... Sí, lo ¿no acordáis, aquí, ¿no? sí, sí. Pues claro, ¿por qué? Porque empezaron a trolearle y entonces por eso digo que, que ya no... Una vez que aparece, a lo mejor originalmente sí que se inspira en una personalidad más o menos real hasta cierto hasta qué medida podemos realmente captar ahora mismo una personalidad, ¿no? que es muy compleja. Y no os acordáis también en Navidad que Miguel Pedrero que nos hizo eh lo que le había pasado al robotito que estaba al lado de la tripulación de de la Estación Espacial Internacional mismo, claro. y claro, empezó a vacilarles, a tomarles el pelo y a los otros dijeron, oye, a mí, esté en medio que es que no me deja vivir. Por eso digo que, que depende también un poco eh, hasta qué punto, digamos, subordines tu conducta a la interacción que tengas con esta, con esta inteligencia artificial, si realmente llegas a creerte que es la otra persona, incluso recibir consejos O te enamoras. O, o te enamoras, sí, bueno, hemos hablado de los hologramas y de que también se casan, también lo hemos comentado, en Japón, en la reciente boda que hubo entre un holograma y una persona y como al cambiar la versión pensaba que, que, que, se, que se iba a divorciar, que la iba a perder que la iban a actualizar exacto, o sea que, que por reímos, eso digo por no llorar, ¿eh? pero es que lo que puede haber en el futuro que esto insistimos es solamente el comienzo si, sí, una, una cosa también que pues, los oyentes pueden bajarse, es una aplicación que se llama Réplica, se la pueden descargar en el móvil, Réplica con K Y que está inspirada también en un caso de... Su diseñadora es una mujer que tiene una empresa en Estados Unidos, en California. Era una rusa, Eugena Cuida se llama. Y entonces esta mujer dialogaba siempre con un amigo que tenía en Moscú. Chateaba siempre por internet. Y hasta que una vez el, este amigo falleció de un accidente, ella se quedó como bastante huérfana. Y pensó, dice, bueno, si yo tengo aquí horas y horas de escritos, de, de chat, eh, de conversaciones con este amigo mío, ¿por qué no se los doy a mis informáticos, crean una inteligencia artificial y yo puedo seguir dialogando a partir de las respuestas que hay ahí, ¿no? Y eso es lo que hizo. Entonces creó esa aplicación y ella sí que se reconocía como cierta sensación de que en determinados momentos, en función de las respuestas, le parecía que estaba su amigo al otro lado de la pantalla. Y él luego lo que ha hecho ahora ha sido subir la aplicación vacía Y la, la finalidad es que tú te la descargues en el móvil, hables con ella todos los días, de hecho la venden como que es mi mejor amigo de inteligencia artificial, tú hablas con ella todos los días y va aprendiendo de ti, va adquiriendo todos esos giros, expresiones, ¿no? eh, incluso tacos que digas, no todos los modismos que tú utilices en el lenguaje, los incorporas y la idea es que tú luego si eso lo dejas, aún ha llegado tuyo cuando fallezcas, pues más o menos, en la medida en que se parezca mucho a ti, pues va a tener la sensación de que sigue conversando contigo, ¿no? Entonces, es réplica con K, es gratuita, luego creo que tiene una versión también de pago con unos añadidos y tal, pero se la puede descargar cualquiera en el teléfono y, y probar. Y uh -huh. tiene ahí un amigo virtual que en principio es él mismo y que le va copiando todo lo que dice. es mantener un chat contigo muerto, es que es una cosa... Eh, pero se puede mantener un chat con una persona eh, ...que puede no conocernos y que esa persona cuando fallece ha aprendido una serie de cosas y podemos conversar con el fallecido y el fallecido nos va a responder, bueno el fallecido, la realidad el virtual, el chat, ese icono, lo que sea nos va a responder como si fuera él. Yo creo que, que lo que ocurre es que, como, como digo, yo creo que igual que pasó con el, con la fotografía, yo recuerdo que una de las primeras fotografías que causó mucho impacto fue la fotografía de un difunto. Hay una, una fotografía clásica, que es de las primeras que hay, en donde aparece una persona muerta. Entonces, eh, al parecer, comentan un poco las crónicas de la época, que la gente reaccionó, que no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, porque no sabían distinguir si estaba dormida o no, y el hecho de capturar así la, la muerte como que impresionó. Yo creo que con esto nos pasa lo mismo. Yo creo que a lo mejor habrá determinados momentos que si igual vamos a mirar un álbum de fotos de un ser querido que ya no está y eso nos genera una cierta emoción, ¿no?, de recuerdo y tal, o vemos un vídeo de alguien que ha fallecido, pues a lo mejor hay determinados momentos que nos, aparece, nos apetece sumergirnos en una de estas realidades virtuales e interactuar un rato con esa persona para simplemente recordarla de esta manera. Como si fuera un juego. Sí, sí pero sí. como digo, como poner diapositivas de alguien o las vacaciones de sí, el, que el, el, con él. ¿no? El darle relativización de alguna forma lo que estás viendo para no, no que... perder la sensación de que no, como decía la, la mujer esta coreana la madre coreana, que, que sabe que es una ficción ¿no? y decir, oye, he querido sumergirme en esto me he desahogado, no he llorado sabe. pero y... yo sé claro. que esto no es ¿no? Y, no, pero bueno, no, me viene pero, bien pero no lo sabe, no sé cómo poner fotos en diapositivas, no, no lo sabe porque está tocando la hija se está emocionando, está llorando No, Yo creo que pero eso les... es un paso más. Pero ¿eh? igual que tú escuchas, ya te digo, pasas por un sitio que huele a la persona que tú querías o, o eso sí. pones un no vídeo no con la música que una y de pronto te, derrumbas, virtual, te derrumbas, Una o sea, realidad. Sí, te pasa. Y o sea, con te canciones, te pasa, canciones decir, ligadas a personas. Pero luego sabes que es una canción que te evoca a esa persona y ya está. Yo también tengo en cuenta que nosotros nos hemos criado en una generación que no hemos nacido con la realidad virtual. Nos ha venido... Eh, sobrevenida, digamos, eso es algo sobrevenido y claro, para nosotros nos desborda los niños que nazcan ahora con, con realidad virtual desde pequeño, Será seguramente distingan mejor qué es lo virtual y qué es lo real, mejor que nosotros ¿sabes? Entonces, ellos a lo mejor no lo viven con la misma emoción o el desconcierto que nos genera ahora esto, creo, ¿eh? No sé igual que pasó con la fotografía, ya digo, los primeros que conocieron la fotografía, alucinar o el cine Con la famosa, que no sé si es mito de realidad, ¿no? De la, de la salida del tren en la estación, no, que es dicen verdad. que saliera todo el mundo corriendo. ¿no? Ah, bueno Me refiero a eso que al verlo en la sala y ahora nosotros sabemos que eso es cine y que es la realidad. Y no, y no quita que lloremos con el cine. Lloramos con el cine, lloramos con una telenovela, pero sabemos que es ficción, ¿no? Entonces, bueno, aunque luego hay alguno que ve Superman y se tira por un edificio... Pero sí, sí. ...siempre hay algún caso que te rompe la, el razonamiento... ...pero bueno, son, son los menos. Sí, pero eh, evidentemente que es una ficción... ...pero es una ficción que para la persona que lo está viviendo es real. Se está encontrando con su hija muerta, la está tocando, está llorando... ...le está respondiendo, está manteniendo una conversación... ...está manteniendo una conversación como si ella estuviera en el más allá... Eh, que hace frío? ¿Cómo te encuentras? Sí, o sea, no, yo creo que no es ver una foto. ¿eh? Yo, creo, es distinto, ¿eh? yo pues ya digo, con, lo que, con los que hablé, que además aquí en España tenemos una sociedad también encargada de gestionar el duelo, lo que te dicen es que hay que hacer una evaluación de la persona. Claro. Y en función de la evaluación que tú hagas de la persona, ver sus vulnerabilidades, la forma que tiene, entonces sí que digamos que adaptas una gestión del duelo. Entonces, a lo mejor habrá personas que efectivamente esto les venga bien, este tipo de aplicaciones, y otras que, que no, que, hay que, hay que el, el duelo tiene que ir por otra parte. Pero digamos que esto es como automedicarse. No conviene automedicarse, ¿no? Conviene ponerse en manos de alguien que te, que te sepa medicar. Pues aquí ocurre un poco lo mismo, que te digan qué tipo de aplicaciones o qué manera mejor de sobrellevarlo el, esa situación, sí, esa pérdida. Verlo en un determinado momento, acompañado o no acompañado, en determinados minutos, claro. o sea, 50 Y luego lo que tenemos es otra... Categoría también, que es un poco lo, lo último Que sería, eh, digamos, recrear también Bueno, se ha hecho, lo hemos visto también lo el, el, De los hologramas, ¿no? Que mm. eso es ya con artistas eh, Lo hemos visto con, con la princesa Leia En la última película de Star Wars ¿no? Porque falleció en la, en la anterior Entonces más o menos la han recreado digitalmente Hace unos años causó también bastante sorpresa eh, Un holograma en un escenario De uno de los grandes raperos que, que había fallecido y entonces lo pusieron en un escenario, y bueno, pues fue muy sorprendente, incluso Rihanna o Kate Perry, pues em empezaron a tuitear diciendo que les parecía increíble recuperar esa figura, ese artista, y ya la última fase, digamos, de, de esto es preservar ya no la persona, sino el talento perdido, eh, que determinadas inteligencias artificiales sean capaces de seguir generando, de haciendo poesía, haciendo cuadros, o haciendo canciones, inspirados en el talento de artistas que hayan desaparecido ¿no? y en eso también están o sea, hay inteligencias artificiales que crean música a partir de, de grupos pero desaparecidos pero esa no deja de ser una forma de fotografía eh, moderna fotografía en una serie de características eh, similares eh, a la persona digamos que se le da un relieve se le da forma de holograma pero no dejan de ser parecidas a fotografías pero en este caso no estamos hablando de fotografías estamos hablando de conversar, ver sí, a esa persona la, la cuestión es, no, pero la cuestión es que si tú por ejemplo en esto de los hologramas, por ejemplo en el caso de, de este rapero que bueno, yo, yo la verdad es que tampoco lo conocía mucho ¿no? pero se llama eh, Tupac Sakur, que al parecer es buenísimo, vendió no sé cuántos eh, millones de discos, etcétera. pues si no solamente digamos creas el holograma para llevarlo de gira sino que además generas con canciones nuevas inspirándose con una inteligencia artificial en sus canciones antiguas, por lo tanto de alguna forma está ahí a eh, algo impresa, algo de su talento, porque se supone que parte de lo anterior, aunque bueno, esto ya es muy relativo, ¿no? Eh, pero bueno, si supone que ya tenemos esto, pues también es una forma de inmortalidad, porque el artista claro, sigue creando, exacto, entre comillas... Es que esa es sigue otra, otra creando, cuestión. Si tiene una serie de características, ¿sabes? la persona fallecida, por ejemplo, pintaba muy bien, la inteligencia artificial conseguirá que siga pintando desde el más allá esa entidad... ¿sabes? ...de un fallecido... ...eso se ha hecho con... ...con grupos musicales... ...el coger la discografía... ...del grupo musical... ...y generar una canción inspirada en ese grupo musical. La cuestión es si luego cuando tú lo oyes, te recuerda al grupo musical original, o es que han cambiado de, de estilo radicalmente, ¿sabes? Y dices, entran en una nueva etapa. Y eso lo, eso lo hay. No, es verdad. Siendo muy generoso. No, no, no, pero hay, hay grupos musicales que dice del, del, del LP1 al LP2, que ha pasado? O sea, algo sí, sí, sí. se han vuelto a conocer, o... Es verdad. O sea, es una cosa... Eso ocurre, eso ocurre. Así que, bueno, eso lo hay. O sea... ¿Pero tú sabes por qué es? Porque el primero, es como que lo trabajan mucho, mucho, mucho, mucho. En el segundo, se supone que como el primero ha funcionado bien y les están metiendo prisa, no les dan noción, entonces por eso no hay, no Oye, hay forma. vamos a escuchar si te parece música del más allá, ¿no? Música del más allá y, y deja... Y, de esta forma. Y preguntamos, está basada en un grupo musical desaparecido, bastante famoso, y a ver si son capaces también los, los rosaventeros de identificar a qué grupo pertenece. Insistimos, esta canción la está haciendo, la ha compuesto Una persona fallecida bueno, o algo Que suena muy bien, no sé si suene muy bien, pero suena muy bien Esto es, efectivamente, yo no, yo no sé a qué os suena. ¿Qué grupo musical famosos os creéis que puede estar detrás? parchis <risa> Pues no. <risa> no. Enrique Llana tampoco. Tampoco. Yo digo así un poco de los que yo escuchaba más. Sí. Yo he sido sí. muy de cantautores siempre. ¿eh? Este grupo, esta, esto lo ha hecho el Laboratorio de Investigación CSL de Sony. ¿Sí? Y lo que hizo, la canción se llama Dadiscar y está eh, inspirada en Los Beatles. Ah, los Beatles. ¿Os suenan los Beatles aquí, en la no canción? Mucho. No, no me, suena, son esos? me suena más los surferos estos californianos. Sí, los Beatles. Claro, eh, los Beatles no. John Lennon, el fallecido. Aquí, bueno, se supone que ellos cogieron. Ellos lo que hicieron fue coger eh, los eh, discos de, de los Beatles, aplicaron mm. esta inteligencia artificial, y luego sí que los arreglos, determinados arreglos finales, lo hizo un, un músico francés entonces bueno, hay una intervención humana un poco de corrección, pues claro, esto es de aquella manera pero, pero en principio se supone que algo nos tendría alguna forma alguna vocación Pues no, no. Nada, ¿no? No. vamos a seguir escuchando a los vamos a hacerlo otra poco, vez pero los a los bits vamos a seguir escuchando a John Lennon desde el más allá y todo esto es gracias a la tecnología Está facilitando que existan los muertos en vivientes. Yo alucino pepinillos y nos dice un tipo alto y curioso. Pues ¿sabes qué, quién es el muerto viviente que además está vivo? <risa> bueno, sí, sí, sí, sí. incombustible sí sí sí sí desde luego, desde luego y mira cómo se mueve todavía en el escenario pues sí sí sí no pues ahora sí hay mucho luego también hay obras eh, que se están creando también eh, obras pictóricas poesía aquí hemos hablado también de novelas Eh, creadas la no, una novela también eh, que se presentó en un concurso literario en Japón, hecha por un, también por un algoritmo, y que quedó finalista esa, esa novela. ¿no? No me digas. Y, y hay una que es una, una empresa que se llama eh, traducido sería algo así como inteligencia artificial abierta, que es de, de Elon Musk. Que, Hombre, qué raro. Que, claro, que él, él hizo, él además, como sabe que la, la inteligencia artificial está avanzando muchísimo y él lo que pretendía era precisamente eso, hacer inteligencia artificial abierta, que fuera accesible a todo el mundo para impedir que haya una brecha entre los países que la tienen muy desarrollada la, la inteligencia artificial y aquellos que no. Y que, que lo que ocurrió es que han desarrollado un algoritmo que es capaz de generar, eh, aquí lo comentamos también, capaz de generar, textos completos, noticias completas. Tú metes tres frases. Ah, sí, sí, sí. ¿no? ¿Os acordáis? Y entonces generan el texto completo. Y les ha dado tanto susto, porque lo hacía tan bien, que han no quieren, no han revelado cuál es el algoritmo. Porque temen que se pueda utilizar para hacer más fake news. Y si ya tenemos problemas sí. con ello. Con esto sería mucho más. Y para ¿no? crear una especie de vida inteligente que no exista, que no tenga soporte físico, pero que tenga cierta autonomía, ¿no? Claro, la, la cuestión es que cada vez eh, que se, está, se está invirtiendo mucho en inteligencia artificial, la tenemos también un poco por, por todas partes, eh, combinado con todo el sistema de algoritmos, y es a lo que vamos, o sea, nos tenemos que acostumbrar a ello. Eh, pero aquí hay... Yo recuerdo cuando tú en alguna ocasión comentaste la posibilidad, incluso, y, y en un sitio creo que lo habían puesto, de hacer tribunales uh -huh. digitales, el juez, sí y ahora y lo estaba, me estaba imaginando que si en un momento dado alguna de las partes eh, no está de acuerdo ¿no? y, y quiere réplica o recursos, que salga algo similar a lo del bar del deporte, en plan digital, como diciendo, vamos a, a ver cómo ha ido esa jugada, sí, sí. a ver si realmente bueno, ha sido hay, bien o no. Más o menos existía, porque en esa propuesta que tú comentas, creo que era en Finlandia, me parece que le iban a poner, eh, eh, de, de esos juicios eh, digitales, había luego una, un tribunal de segunda instancia. O sea, te daban la posibilidad sí. de que pudieras apelar, porque era para determinados casos. Pero es cierto que, claro, la idea es ir delegando, En, en estas inteligencias artificiales en estos automatismos pero es lo que hemos hecho toda la vida la civilización ha avanzado también muchísimo a golpe de que hemos automatizado muchas tareas y nos ha liberado nuestro tiempo nuestra mente para poder hacer otras y de ir por otro lado y lo que pasa es que claro cada vez es más sofisticado este tipo de desarrollos informáticos le damos cada vez tareas más complejas nos da la sensación de que nos quedamos un poco en una situación de servidumbre frente a estas inteligencias artificiales Pero quizás deberíamos mirar también el otro lado. ¿Cuánto nos está liberando de hacer cosas rutinarias, a lo mejor? Y también nos abre nuevas posibilidades creativas, ¿no? Entonces sí, eso da bastante vértigo. Pero también porque ahora mismo justo estamos viviendo la transición. A lo mejor sí, sí, la siguiente sí. generación nace ya con esto, como nosotros claro. nacimos con la fotografía y el cine, y no nos causa ningún estupor, distinguir la ficción es, de la realidad. ¿no? Un poquito blanquear la situación, pero seguramente sí... Dentro de 10 años, una funeraria ofrece entre sus servicios los habituales, además, poder conversar y ver a la persona que ha fallecido, pues igual acabamos viendo lo normal. ¿no? En el propio velatorio, a lo mejor claro. te lo pueden colocar directamente, que tú puedas tener, igual que ahora hay pues, fotos de, del difunto, esas fotos sean animaciones, y tú sí, puedas sí. dialogar con esa con esa figura, pues a lo mejor no es tan, tan extraño, yo digo que... Dando ideas, ¿no? <ríe> ¿no? No, pero ya, ya están, es decir, ya hay por ejemplo también velatorios que se transmiten en streaming online, para aquellos allegados que no pueden ir al velatorio bueno, puedan ver siento. la imagen, claro. igual que ahora nosotros hacemos radio y también se nos puede ver sí, con sí. cámaras en el exterior, ¿no? O sea que... Todo esto se está incorporando con cierta naturalidad, pero claro, los que sufrimos el primer impacto somos los que vivíamos antes en otra situación, ¿no? uh -huh. Yo creo que, que nos adaptaremos. La capacidad que tenemos de adaptación en el hombre es enorme, ¿no? Es enorme. Todo cambia, imagina, el, unos sueño, el sueño, en cierto modo, del transhumanismo. Se está haciendo real aquello que pensaban que era conseguir la inmortalidad gracias a la tecnología. Sí, claro, claro, esa, la, la, pero nunca olvidemos una cosa, eh, esto lo que esto realmente y yo insisto en ello porque o no es eh, transhumanismo porque no es Es que tú te no mueres, es, es decir, mu claro, claro, o sea, lo que tú tienes es una copia no que es no es tiene nada que ver contigo, es una copia. Exacto. Yo creo que eso no debemos claro. olvidarlo, porque una cosa es prolongar la propia vida, mm. cual por ejemplo cuando dice, "No, eh, vamos a desarrollar una tecnología que copie nuestro cerebro" nuestra conciencia y la guardemos en un pendrive, ¿no?, reduciéndolo mucho. Y ya ahí en el ordenador estaré yo. No, no, ahí lo que tú tienes es una copia. No eres tú. Tú falleces, te mueres y lo que habrá ahí es una copia que no tiene nada que ver contigo, que interactuará, será un programa autónomo, uh -huh. pero es como cuando tienes dos gemelos idénticos, que tienen el, todo, todas las características idénticas y eso no significa que cuando se muera uno la psicología del Bairal, disunto, vive. otro, no, si son eh, entes autónomos totalmente ¿no? entonces imagino que, que la informática va por ahí replicaremos, quedará nuestro vestigio y mm -hmm. una copia de nosotros, pero nosotros mmm, a menos que se prolongue nuestra vida con una nanotecnología y ese tipo de cosas, ¿no? No, no vamos a salir adelante vamos a recapitular un poco eh, la cuestión, el estado de las cosas, porque la información sobre esa mujer coreana que ha tenido un encuentro con su niña muerta de tres años, ha dado la vuelta al mundo, está dando la vuelta al mundo y nos hace introducir este tema y tener muchas reflexiones. Pero la informática está consiguiendo resucitar a los muertos. Eh, insistimos y recuperamos un poquito lo que se está haciendo en ese sentido. Pues a ver, lo que, lo que os comentaba, tenemos eh, simplemente lo que sea en chat... Uh -huh. eh, es decir, como os he comentado de réplica, también ha, existe una aplicación, pero no tuvo mucho éxito, que era para que siguiera tuiteando, tú siguieras tuiteando después de fallecido, sí. entonces también esa daba la opción, pero no he visto que tenga demasiado salió, es puesta como hace unos años y no ha salido adelante, pero el chat de este réplica que os comento ya existe, eh, sería simplemente escrito, luego tienes la, el siguiente paso, que ya es también una manera de chatear con alguien difunto, que previamente ha adquirido la psicología del difunto, por voz, que sería este que os comentaba de Here After, uh -huh. que también está en desarrollo y que sería algo similar a Alexa pero dialogando con eso con, con un allegado que ya no está y luego lo que tenemos ya es, empezamos a introducirnos en el entorno de los hologramas ya no solamente recreamos la voz y la psicología, sino que recreamos la apariencia y aquí ya tenemos realidad virtual como hemos estado viendo con el caso de esta madre coreana, eh, un androide que de momento lo tenemos con ese Vina48, ese busto parlante que es un robot Y luego también lo que tenemos ya son hologramas, directamente, que, que es la última fase que lo hemos visto también en escenarios, incluso con políticos, algo por el estilo. Se está trabajando, por ejemplo, que no sé si se llegó a hacer o no, intentar también recrear eh, avatares de este tipo, de inteligencia artificial, de personalidades famosas, por ejemplo, coger las obras de Shakespeare y tratar de crear también una inteligencia artificial interactiva en la cual tú puedas dialogar, entre comillas, con Shakespeare ¿no? o con los escritos de Abraham Lincoln también sí, se han hecho sí, intentos sí. De, esa, de ese tipo de tal manera que tú luego te puedes descargar a, en tu móvil a, a Abraham Lincoln, ¿Turchi? a Churchill 2.0 ¿Sabes? O al abuelo 2.0 y dialogas con... Le pone con buen humor a la situación, a lo que estamos ahí contando. Gaby, un mensaje con Almadía Rosavientos, dice lo siguiente como si alguien le dijera a otra persona ¡Pepe! Apaga al abuelo, que se está poniendo un poco... ha entrado en modo bucle. Pues sí, ¿no? se cuelga. El abuelo sí, sí, se puede sí, llegar a colgar. Sí, es verdad, pero es sí sí sí. sí, sí, sí, sí. Pero vamos, ya digo, el este, y todo hay todo un todo un mundo de. Y ahora hay que saber si el abuelo es de Apple o de Microsoft. Bueno, luego, claro, habrá claro. versiones. Luego podrás descargarte claro. el abuelo 2.0 3.0, lo vas renovando. Es lo que decíamos antes del holograma. Bueno, hay que, que se había poner cómo morra las cosas, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero eh, en serio, ya. Juanjo, ¿utilizarías este método para encontrarte con una persona fallecida? Yo creo que no. Yo, yo no me veo... Porque, porque también es cierto que no creo que me transmita la misma emoción que me puede transmitir el ver un álbum de fotos con ella o ver, lo que te digo, el, un, unos vídeos que tenga de ella. O sea, de momento a mí no me, no me llega tanto. Si en un momento dado yo me imagino que me dedico a jugar a la realidad virtual o empiezo a familiarizarme con ella y me llego a creer un concepto que desarrolló un, un francés que es Brodilar que era hiperrealidad, ¿no? que es cuando la realidad es mejor, la realidad virtual es mejor que tu propia realidad, sí. si mm -hmm. tú ya empiezas digamos emocionalmente a vincularte con ese entorno, a lo mejor sí que me atrevo a, a meterme. Ahora mismo yo veía el vídeo de esta mujer y me, evidentemente me llegaba a ella, me, yo empatizaba con ella, pero, bueno. pero la imagen no me decía gran cosa. Para mí era como un videojuego. Eso, pero el sonido sí. Pero, pero me llegaba la, como lo, ya lo vivía, eso sí. Pero es que ha dado la vuelta al mundo, es una de las noticias y de las informaciones. No me canso de recordarlo, de escucharlo, pero sin embargo no me dejo de hacer preguntas. Una madre que se encuentra, insistimos, con su hija muerta. Ha dado la vuelta al mundo las imágenes y las voces de la madre y de la niña. <risa> Hemos entrado en una nueva era, Juanjo Una nueva era en donde, gracias a la informática y gracias a la tecnología Ya se va a recuperar a una persona fallecida Comienza un nuevo tiempo Lo que debemos preguntarnos es qué es lo que preferimos más Y es un poco también lo que decía Brodilar Si preferimos la realidad o su simulacro ¿Con qué nos quedamos? En realidad Bruno no está aquí es virtual. Déjame que, que te toque, con perdón. <risa> es, a, ver, a ver, si si sientes si, si te sienta. Es si ese sien. humor tan inglés, Oye, es fantástico. Os dejo bajo. ahí que os, va, <risa> que, que os hagáis vuestras cositas, Esto, ¿eh? Bajo, ¿eh? gracias. Esto muy. Compañía. One and a to look here the other way En onda cero la rosa de los vientos Personaje oculto más eh, pistas eh, más referencias eh, más eh indicios para conocer quién es Silvia Casasola bueno recordamos que en esta ocasión también es un grupo musical no es un grupo musical que ya no exista sino es un grupo musical que existe está muy vivos bueno que tiene un estilo muy muy personal y reconocible que se hizo popular en un club vanguardista pero atentos a la segunda pista de quién estamos hablando si en la banda resulta que acaban de publicar un nuevo álbum con letras bastante irreverentes en sus letras. O sea, el nuevo álbum tiene cancioncitas que se han despachado a gusto. Las opciones que os damos son Nirvana, Green Day y My Chemical Romance. Así que ya sabéis, en rosa.vientos.com, si .es, escribís en el correo o en Twitter, almohadilla rosa.vientos, decidnos vuestra opción elegida y entre todos los que acertéis. ...pues recibiréis uno de vosotros... ...un detalle del programa... ...mucha suerte... ...las dos y cuarenta minutos... ...y continuamos en la rosa de los vientos... ...la rosa de los vientos...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 Personaje oculto, grupo oculto en esta ocasión, de la noche, en la rosa, los vientos, eh, Silvia Casasola, últimas eh, pistas y resolución del concurso. Pues recuerda que las eh, tres opciones que teníamos eran Nirvana, Green Day y My... My Chemical Romance. Bueno, pues Nirvana, por ejemplo, pues es el más conocido de los tres. Su estilo musical marcó un antes y un después en el mundo de la música. Y, de hecho, los otros dos grupos que hemos comentado se inspiraron en Nirvana para crear su propio estilo. My Chemical Romance, pues ha surgido el rumor de que tiene una actuación musical muy de cercana en fechas en el próximo festival Machaca de Monterrey, en México. Pero confirmada, confirmada, la cosa no está. Por tanto, el grupo protagonista del concurso de esta noche es, como habéis adivinado muchísimos, ¿Quiénes son ellos? por descarte está clarísimo ¿no? ¿quién es? no me prestas atención Bruno no. <risa> a ver si las tres opciones son Nirvana Green Day y My Chemical Romance si hemos dicho que Nirvana es un de los más conocidos que My Chemical Romance va a estar supuestamente en Machaca en Monterrey ¿quién es el que queda? ¿pero esto es Green Day? <risa> sí Yo que estaba un poco Green Day ha sacado un nuevo trabajo y según los rumores supone el final del contrato discográfico con Reprise Records. Ah, lo han conseguido, sí. Eh, evidentemente. Eh, entonces, claro, eh, Reprise Record es el subsello de de Warner. ¿Qué pasa con esto? Pues que esta supuesta libertad. El, el sábado que se vinieran tan arriba que se han despachado a gusto sí. haciendo las letras de las canciones entonces sí, lo que les da absolutamente la nariz una palobrotilla o sea son tan como muy muy muy pasotas ¿no? tienen como una patente de corso a la hora de componer y y ya te digo pues se eh, vacilan al personal mmm, se meten así veladamente o no veladamente con quien quieren, vamos Que han hecho ahí un, y lo bueno de toda esta movida que han creado es que parece así como algo muy irreverente pero resulta y vamos a ver pero al final suena Green Day el sonido y resulta que sí que aunque tengan las las eh, canciones un poquito tal resulta que sí que se les reconoce así que sonar yo desde luego a mí este, esta canción que está sonando que es eh, Father of all Motherfuckers me parece fenomenal como suena Eh, las letras no soy yo muy versada en el inglés O sea que se pueden estar diciendo barbaridades <risa> Pero veremos luego a ver qué aceptación tiene su trabajo Para la multitud de fans que le siguen Y, y bueno, pues eh, han vuelto a guiar en sus giras Y actuarán en, en festivales Así que pues nada, bienvenidos Green Day Su nuevo trabajo y que la gente lo disfrute muchísimo ¿Y quién es el ganador o ganadora de esta noche? ¡Tarararán! Pues es con arroba ley losas, que en realidad es Cristóbal. Así que Cristóbal, por favor, envía a rosa.vientos, a arroba onda envía tu dirección y el disco de Green Day no, pero alguna cosa que te guste seguro que te llegará. Las noticias y después continuamos en las Vientos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Las 3 y 6 minutos y comenzamos el último tramo, la última hora de la Rosa de los Vientos. Y la que tendremos el mundo bizarro. Un mundo bizarro que esta noche buscará la cima inalcanzable. Tendremos el torturo animal en la crave, el callejón, La actualidad del mundo del cine con José Manuel Esquivano y las señales del fin del mundo, que también nos contaremos esta noche en la Rosa dos Vientos. Almadilla Rosa Vientos es nuestra etiqueta en Twitter, rosa.vientos en nuestra dirección en el correo electrónico. En la página web y por supuesto están los programas enteros y por partes onda OndaCero.es en la sección dedicada a La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Hoy... En el mundo bizarro, en la rosa de los vientos, nos vamos hasta un lugar extremo. Nos vamos hasta la cima inalcanzable. Y la cima inalcanzable es el título del libro que acaba de publicar nuestro invitado. Gabriel, está con nosotros, Gabriel Cañizares. Muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy buenas noches, Bruno. Que se encuentra en Bolivia, ¿no? Esa cima, ese lugar. Sí, correcto, se encuentra en la zona oeste de Bolivia, es el punto culminante del altiplano boliviano y la montaña más alta, el punto más elevado del País Andino. Es el punto más elevado del País Andino y es un punto absolutamente extremo, como decía antes, eh, aunque lo difícil igual está aquí en el día a día, ¿eh? Sí, sí, sí. sí, Yo creo que sí, además. ¿no? La vida en la llanura muchas veces es más complicada que en las alturas. ¿no? Decía, decía Churchill que los, las cumbres de las montañas inspiran a los hombres, pero que realmente se curten en los valles. ¿no? Y, y es verdad que la vida en el valle a veces puede resultar mucho más complicada y mucho más difícil de gestionar que la vida en las cumbres. En esa cima, ¿qué, qué es lo que te encuentras? ¿Qué es lo que te motiva para subir allí? ¿Qué climatología ¿Y qué momentos de supervivencia tienes que estar ahí peleando? Eh, a ver, eh, aquella cima además es una, es una cima compleja porque, porque está realmente en una zona en una zona muy aislada del, del centro neurológico de Bolivia, ¿no? de La Paz, está en mitad, bueno, solamente en, en el extremo oeste del altiplano, es una zona muy poco visitada, muy poco transitada. Entonces es una zona muy árida, ¿no? de una altísima sequedad, hay una humedad relativa al aire bajísima. El altiplano además es una zona que, que por las noches la temperatura es engelante, eh, por el día suele tener temperaturas eh, todo lo contrario, abrasivas, ¿no? porque estás a más de 4.000 metros de altitud. Entonces ya el, ya el terreno en sí, la zona deambular por allí, se hace se hace incómodo. ¿no? Pero si además te subes a los lomos de una montaña de casi 6.600 metros, pues todo eso se magnifica. ¿no? Entonces encuentras una montaña pues con unos vientos bastante agresivos, con, con mucho polvo, con hielo que está muy tallado por el viento, así llena de, de penitentes que son unas formaciones heladas que surgen precisamente por la acción de, del hielo y la de Y en situaciones extremas, cuando además pues, te puedes encontrar tormentas o mal tiempo, mala climatología, las situaciones pues, se, pueden, se pueden volver eh, francamente complicadas. El hielo está 365 días al año, ¿no? No se derrete nunca. Sí, es verdad que ahora cada vez se derrite antes y, por desgracia, estamos empezando a ver en, en cosas feas en los Andes, muchos glaciares que están en retroceso, pero bueno, en estas altitudes todavía se mantienen, se mantienen digamos que los casquetes más relevantes todavía so, aguantan. ¿no? Creo que es algo que en algunas montañas pues probablemente veamos desaparecer en los próximos 10, 15, 20 años quizás, Pero pero bueno, eh, mientras tanto, mientras el hielo esté ahí arriba, pues hay que, hay que soportar sus inclemencias, ¿no? que duda cabe. Tú has estado en los lugares más extremos del mundo, has estado en la alta montaña, vienes de Bolivia, de un lugar inaccesible casi totalmente, pero también has tenido aventuras en el mar. ¿Qué es más difícil, el mar o la montaña? Digamos que van de la mano, no es decir, la montaña es un entorno muy hostil, ¿no? Terriblemente hostil por muchas circunstancias, ¿no? Porque no solo juega no solo juega eh, tu digamos tu nivel de mentalidad, tu preparación física y mental, sino que además hay demasiados elementos que se pueden que se pueden poner en contra en un momento determinado, ¿no? El mar eh, está más cerca de la civilización y bueno, salvo que hagas grandes travesías oceánicas pues siempre estás más conectado, digamos, no tenemos más instrumentos, están, conocemos las condiciones meteorológicas, la situación de, del oleaje, la, las direcciones del viento, es decir, es mucho más, más pre, eh, digamos, prevenible, ¿no? previsible y prevenible. ¿no? Uno puede tomar decisiones y acertar, oye, pues mira, hoy, hoy la climatología es mala para los próximos tres días, no salimos de puerto. Si me gusta la montaña, pues no puedes hacerlo, ¿no? Porque no tienes acceso a esa información y tienes que tomar decisiones que, que bueno, pues luego pueden resultar equivocadas, ¿no? ¿Y qué es lo que te llama de la montaña? ¿Por qué te sientes allí, me imagino, especial? Pues yo supongo que, y es algo que nos, nos une a todos los montañeros, ¿no? Yo creo que al final vamos buscando algo que, que echamos en falta en el mundo plano, ¿no? Hay un es un mundo muy muy honesto, muy de verdad no es un mundo en el que uno se encuentra a sí mismo. Yo creo que al final lo que nos llama de verdad es esa pasión por por descubrirnos no hay muchas metáforas del mundo de la montaña no donde hay gente que dice no es un ejercicio del alma no para mí es la mayor metáfora de la vida es el lugar donde uno puede encontrar todas las emociones concentradas en, en muy poco espacio de tiempo no tienes angustia, tienes dolor, tienes alegrías exultantes este maravillas ante las eh, Las, las cosas que te ofrece la naturaleza, hay un sentido de la amistad, del compañerismo, de la solidaridad, son muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que, además, no deja de ser, en cierta manera, una, una búsqueda del ser, ¿no? Yo creo que lo que todos buscamos ahí arriba es, es un profundo conocimiento de cómo somos, de cómo, nos, de cómo respondemos ante las dificultades que nos plantea el entorno y de cómo nos vamos superando, ¿no? La cima, al final, bueno, es, digamos, la guinda, ¿no? Pero yo creo que... Yo he estado en montañas cuando me ha conseguido la, la cumbre y he bajado con una alegría exultante por la experiencia. Ya sé que es como elegir a papá y a mamá. a ¿Quién se quiere más? Pero, ¿Himalaya <risa> o los Andes? No, yo aquí lo tengo claro, Bruno. Yo yo soy yo soy andino. Uh -huh. soy andino. Yo me enamoré de los Andes hace muchos años. Eh, tenía 18, 19 años cuando empecé a soñar con recorrer la cordillera andina y tengo un especial sentimiento por esa cordillera, ¿no? Eh, no me digas por qué, quizás porque la gente también es muy cercana, la cultura hace mucho, es decir, el idioma, eh, yo creo que hay unos lazos y unos nexos que nos han llevado siempre allí, ¿no? Y, y que hemos tratado de además de en nuestras aventuras, pues bueno, pues fomentar, ¿no? Esos lazos que unen España con América, ¿no? Eh, para mí es muy especial. Y que igual cuando habéis empezado el, la grabación y he escuchado esas quenas y esas zampoñas, pues debo reconocer que se me se me eriza la piel, ¿no? Para mí es algo que, que, que llevo muy dentro y que siempre que paso una temporada sin ir por allí, pues ya estoy rápidamente deseando envolver y ...y reencontrarme con, con las grandes cimas andinas. ¿Y qué tienen los bolivianos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te seduce de ellos? ¿Eh? Te hacen sentirse, te, te hacen sentirte como en familia, ellos tienen una personalidad a la hora de, de, de hacer sus cosas un poquito especial, qué es lo que a ti te, te conmueve. Bueno, en general en toda la, la América andina, ¿no? si la, la gente es, es enormemente amable, es, es muy hospitalaria. Eh, son gente muy humilde pero que, que realmente te ayudan siempre que pueden, eh, están cerca de ti cuando necesitas algo. Eh, yo Nosotros llevamos veinte años visitando eh, toda la cordillera, escalando muchas montañas y de verdad que no hemos tenido nunca eh, ningún problema eh, de estos que puedas decir oye, pues no, es que a mí me pasó tal cosa, pues pues no, no. Para nosotros la verdad es que siempre ha sido, han sido viajes fantásticos. Y te hablo no solamente de la gente de, de las serranías, ¿no? también hemos hemos hecho recorridos por la, la cuenca del Amazonas, por el río Cayali, eh, en fin, hemos visitado otras zonas fuera de, la, de, de los macizos y nos hemos encontrado siempre una, una humildad, una camaradería, unas ganas de colaborar en todo que, que nos ha fascinado, ¿no? Decir, creo que es gente, es gente que, que es muy humilde, viven en unas condiciones generalmente eh, de pobreza, ¿eh? salvo en las grandes ciudades, pero en las zonas en las que están las montañas Casi nunca, hay, casi nunca hay desarrollo, y a pesar de todo, lo poco que tienen, siempre te lo ofrecen, siempre lo ponen a tu disposición. Has hablado siempre en plural. Eh, ¿A qué te refieres? ¿A quiénes te refieres? Porque la montaña es un trabajo, es una labor en equipo, no se puede... Bueno, hay algunas aventuras en solitario, pero la mayor parte de las aventuras son en equipo. La solidaridad eh, tiene que estar presente más que nunca en este tipo de aventuras. Sí, así es, así es, ¿no? Es decir, eh, sí que es cierto que alguna vez, pues de eh, todos, yo creo que nos ha gustado jugar a salir al, al monte solos, es algo que además no se debe hacer porque los riesgos se multiplican, ¿no? Se multiplican exponencialmente. Eh, siempre tenemos que ir en equipo, ¿no? Eh, lo, lo lógico además y lo recomendable es que sea un equipo de gente, pues el eh, que se conozcan muy bien, que estén muy compenetrados. Cuando yo siempre digo nosotros es porque desde hace 20 años comenzamos con este proyecto, lo, lo llamamos Cumbres del Pacífico, es un proyecto en el que decidimos recorrer América a través de sus cumbres, y fue una idea mía y de mi hermano, o sea que en este caso el equipo es muy cortito, ¿no? Somos dos personas, somos dos hermanos, que además de ser hermanos tenemos la suerte de ser grandes amigos, y, y estamos haciendo este proyecto pues pues en un plan de batalla personal, ¿no? una especie de proyecto vital con el que pretendemos alcanzar esa, ese conocimiento de, de América y de todo lo que supone de sus culturas, de los pueblos indígenas, de ese pasado común compartido, ¿no? pero hacerlo a través de, de sus montañas, ¿no? un poco a través de esa visión de abuelo de pájaro. ¿Y alguna última aventura que tengas en marcha para este mundo bizarro que, no, que nos envuelve? Uf, pues fíjate, hay muchas, ¿no? Nos queda pendiente un gran viaje a la Antártida, a escalar el Monte Vinson, en la cordillera Ellsworth, a la Antártida, y estamos ahí dando muchas vueltas, ¿no? Estamos dando vueltas. Yo hay una, además hay una cosa que tengo a nivel personal, es una aventura que, que llevo dentro y que quisiera hacer, a no mucho tardar, ¿no?, que es volver a, a reeditar la aventura de Ernest Shackleton, el gran explorador antártico, Y, y navegar desde Isra del Elefante hasta Georgias del Sur para combinar allí eh, el cruce de Georgias del Sur a través de sus montañas. Y como un acto simbólico, pues depositar un paquete de tabaco de pipa en la tumba de Ernest entonces ah, ¿no? pues uno de mis De mis ídolos y de mis referencias, como como no solo como explorador, como aventurero, sino además como un auténtico líder, ¿no? Un hombre que que fue capaz de donarnos a través de su experiencia Eh, unos valores extraordinarios como los que hemos aprendido aquí esta noche en el mundo bizarro con Gabriel Cañizares, autor de La cima inalcanzable Gabriel, muchas gracias saludo muchas gracias a todos vosotros y un saludo a los rosameteros en Onda Cero La rosa de los vientos respirar para sacar la voz despegar tan lejos como un águila veloz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 El testimonio que vamos a escuchar esta noche es en duro, muy duro. Es la historia de los animales que nos comemos. Así los trata, así los matan. Así llegan a nuestros platos. Hay que hacerles esto para que se haga negocio con ellos. Si no estás dispuesto a escuchar la verdad, aprovecha ahora. Vete animales eh, deformados, eh, gallinas hacinadas eh, tripas eh, de animales hinchadas para hacer embutidos cocina no sana, comida no sana para hinchar a los animales convertir los hígados en hígados eh, reventados eh, para que esos hígados den cosas eh, rentables animales embarazados eh, que son asesinados es la historia de un español que vio todo esto que se encontraba en Francia, que buscaba allí trabajo, tenía dos hijos es la historia de Mauricio García Pereira así recordaba la entrevista que tuvo en el matadero que le iba a contratar mientras pedaleo en mi enjuto cuerpo embutido en una sudadera con capucha oscura Pienso en la entrevista mantenida el día anterior, la empresa de trabajo temporal, ETT. En las preguntas de la asesora, sentada tras su escritorio gris, con el pelo estirado a cada lado de la cara, realizadas en un tono sorprendentemente cálido. ¿Le asustan los animales muertos? ¿No? ¿La sangre, tal vez? ¿Tiene vértigo? La última pregunta adquiere de repente todo un sentido. Señor García Pereira ¿Tolera usted los malos olores? En la pared, a su espalda Cuelga un calendario Abril de 2010 La asesora baja la cabeza Y abre un cajón de su escritorio Del que extrae una serie de fotografías Apenas una decena de imágenes Vacas, cerdos, carneros, corderos Colgados por una pata, cabeza abajo o en el suelo, sanguinolentos. Dijo que si sí, al trabajo no le quedaba más remedio que aceptarlo. Pero vio cosas terribles que quiso contar, lo filmó, grabó y enseñó al mundo. Sus ojos fueron testigos del sufrimiento animal. Removió conciencias Y hoy lo tenemos aquí en nuestro programa Mauricio García Pereira. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal, Bruno? Bueno, my... Bien, bien, tirando, tirando, aquí en Francia. ¿Cómo fue el comienzo de toda esta historia? ¿Cómo te metiste en grabar y filmar todo lo que filmaste? Hombre, pues me salió del corazón, sinceramente. Porque yo, yo, bueno, yo, yo, yo soy gallego, yo. yo, yo, yo Eh, yo he crecido yo he crecido en, en el campo en una granja eh. Eh, yo, eh, aparte que en la época a la época ya eh, pues era una de las, era la granja más grande de Galicia, ¿Eh? Eh, y una de las más grandes e importantes de España que era, era la finca el Avelar eh, eh, eh, Propexa eh, perteneció a, a, a Rumasa a José María Ruiz Mateos a la época hasta fuimos expropiados y todo y esta granja pues, que, que, que toda la zona gallega que, que donde yo vivía, vivíamos de eso pues del, del, día, de un día, del día al otro, cuando fue la expropiación de Rumasa, pues pues Eh, nos encontramos en la calle. Hombre, y, y, y yo, pues bueno, después de eso eh, eh, me fui, me fui a España, me fui a, a... un poco por todas partes y al final, pues terminé en Francia, por amor, me vine aquí a Francia, eh, pe, pero en el matadero ya, ya ahí no son los buenos, no, ahí solo son los malos. Y yo, yo, yo en el matadero de, de, de a Limos, donde ya llevo viviendo 19 años, pues eh, yo, yo, yo estuve casi forzado a aceptar el trabajo. No, casi forzado no, estuve forzado a aceptar el trabajo si yo quería seguir en Francia al lado de mis hijos para poder pagar la pensión y para poder verlos pues casi todos los días o casi todos los fines de semana. Yo es pues por eso que acepté el trabajo del matadero, porque yo más o menos ya sabía cómo se pasaba al interior lo que yo no me imaginaba es que en un país como Francia eh, que eso que fue es un país como Francia además en la zona de Limoges eh, lo, lo es la, la, la raza limusina todo, todo conocida a nivel eh, no solo en Francia sino a nivel mundial aquí hacen concursos pero concursos desde que hasta el presidente de, de la república viene a, a concurso eh, y yo como esta gente pueden matar vacas preñadas a mí que me lo expliquen ...entre, entre la, la, eh, los cientos los cientos de, de, de animales que matamos... ...porque hay que matar 20 o 30 vacas preñadas... ...y, y, y la mayoría, la mitad ¿eh? de esas vacas... El, ...el ternero está a punto de nacer... ¿Y por qué lo hacían? ¿Qué fue lo que averiguaste? Que, que esta gente para controlar... ...el precio del, del, del, del el precio del kilo de la carne de ternera tienen que matar antes de que nazcan porque si no tienen que bajar si hay muchos nacimientos eso es lo que descubrí ¿entiendes? Es sí. que, si hay muchos nacimientos pues todo está controlado no somos conscientes del sufrimiento que hay en esa vaca que se mata, que se descuartiza y que se utilizan determinados elementos no somos conscientes de lo que hay detrás, de lo que Está en nuestro plato La vida Por supuesto que no Como Hemos acabado con esa vida, ¿no? Por supuesto que no Aparte, aparte que, bueno eh, Yo me acuerdo que a la época eh, Yo cuando era chaval eh, Coño, y te estoy hablando de, de los años 70 eh, Yo he nací en el 69 eh, Y, y, y, y, y coño, en los años 70 Ya en la época de Franco Yo, yo, yo estaba en una de las Y me repito eh, En la finca de la Velar, en Bizoño A Begondo, La Coruña ¿Eh? yo estaba en una de, la, de cuatro, una finca de 400 hectáreas en, entre santiago de compostela y la coruña 400 hectáreas de, de, de prados verdes de, de valle entiendes una de, de, pero precioso precioso mauricio garcía pereira mil gracias por tu testimonio eh, por gracias enseñarnos ti, y por y eh, saludos eh, a españa muchas gracias por todo lo que has hecho en defensa de la vida gracias vale. mauricio Gracias a vosotros, venga, un abrazo. Y esto es lo que decía, lo que escribía en su libro, sufrimiento animal, maltrato animal, sufrimiento humano. Decenas de miles de amantes de la carne se apretujan en la rue de la Boucherie, la calle de la carnicería, para la célebre hermandad de los petits ventres. Acuden para degustar miles de kilos de andouillette, un embutido elaborado con intestino y estómago de cerdo... o de ternera... y de morcilla... así como un plato de casquería tradicional... compuesto por manitas de cordero cocidas... y embutidas en la tripa del propio animal... los famosos... Petit Ventre... Doy pedaladas a la bicicleta de montaña color violeta... que mi madre acaba de traerme de España... mientras aguanto la respiración... tomar aire por la boca es más soportable que hacerlo por la nariz... ...hay que entrar en la zona industrial sur... ...pasar bajo los arcos del puente ferroviario... ...ascender una pequeña cuesta bordeada de álamos... El suyo es un testimonio terrible... ...en el que incindiremos... ...porque es un testimonio que hay que escuchar... ...a veces en nuestros ojos en ven cosas... ...que no quisiéramos ver... ...los de Mauricio vieron algo que él no quería ver... ...pero se armó de fuerza... Y lo filmó y lo contó La solución, bueno, quizá no la hay Pero si la hay pasa por saber Por contar las cosas Por tener información Porque esa verdad es terrible Y se la hemos eh, contado Por ejemplo, les contamos Que el paté de pato de ese matadero se consigue reventando el hígado del pato no hay espacio aquí para la metáfora La rosa de los vientos en Onda Cero El Callejón del Escribano El cine tiene un nombre, José Manuel Escribano El Callejón con José Manuel Escribano Y tiene otro nombre Esta semana es Parásitos Ha sido la película que ha ganado casi todo o los eh, premios eh, por lo menos importantes eh, de los Oscars, cuando aparentemente nadie lo esperaba. José Manuel Esquibano, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Pero tú lo habías dicho eh, bastantes eh, veces, eh, que Parásitos era una película que estaba cogiendo buena posición y que eh, había que verla porque era importante Parásitos, y lo ha demostrado, ¿eh? Pues sí, la verdad es que, hombre, yo creo que un poco de sorpresa se ha sido, ¿no? Pero sí que veíamos en la misma noche de los Oscars ya, ¿no?, cómo Parásitos levantaba, yo creo que oleadas de entusiasmo entre, sí. entre la gente que llegaba a los Oscars, que casualmente son los que votan, de manera que, por eso os decía el otro día, ojo con Parásitos, que parece que todo el mundo está encantado con esta película, hombre, eh, que iba a ganar... Eh, el premio a la mejor película internacional, como dicen ahora, pues eh, estaba bastante encantado. De hecho, Almodóvar ya sabía que tenía pocas posibilidades, pero es que lo de Parásitos ha sido una bomba, ¿no? Mejor película, mejor director, mejor guión, en fin, bueno, y, me y mejor película extranjera además, ¿no? Yo pienso que ya que ganaba el, el Oscar a la mejor película de todas las películas mundiales y americanas, podían haber dejado la mejor película internacional Haberla sacado de ahí y haber dejado posibilidad para otra, para nuestra eh, dolor y gloria, incluso para los miserables películas estupendas también, ¿no? digo yo también, eh, porque se esperaba que si no ganaba ese podía ganar el grande, pero te acuerdas eh, que te pregunté ese mismo día al comenzar el programa, te pregunté bueno, la favorita de todo el mundo es en 1917 pero sí, claro, claro. está cogiendo muy buenos eh, indicios y muy buenas eh, pautas parásitos, sí, claro, y se claro. fue confirmando durante la noche, ya cuando ganó al mejor guión Se ha cumplido sí, una sí. vez además, ¿eh? Sí, que el sí, mejor guión sí. es la película que gana definitivamente el premio importante. Del, pues, sí, pues sí, si sí, sí, gana el premio al mejor guión y además también al mejor director, como viene ya todo rodado. hombre, eso es lo normal. Lo que pasa es que con la Academia Americana y algunas otras, nunca se sabe, ¿no? Pueden salirse después por los ceros de Ubera. En ese sentido, yo creo que ha habido bastante coherencia. En ese sentido y en el resto de los premios, Bruno. Porque que René S. Weger, que Joaquín Fénix, que Laura Denn, que Brad Pitt hayan ganado los premios de interpretación, pues hombre, responde un poquito a lo que a todo lo previsto, mundo esperábamos eh. a, lo, a lo previsto, ¿no? Mm. Eh, yo citaría, fíjate, un par de premios que no es que no fueran eh, previstos, pero me han encantado. El primero mejor fotografía, este sí, para 1917, la, la fotografía de Roger Dickens, me parece una auténtica obra de arte. De arte y de ingeniería, además. Un Oscar absolutamente merecido. Y el otro, el de la música. Este sí, para Joker. La banda sonora de Joker, de, de la islandesa Hildur Dottir, me parece realmente una de esas piezas de, de, de música de cine impresionantes, tan pegada a la película, tan explícita y al mismo tiempo tan poética, bueno, una música realmente sensacional, me voy encantado de los Oscars de este año por lo menos con estos dos premios todo el mundo decía, yo creo que era el premio que había más unanimidad en las previsiones el Oscar, al mejor actor iba a ser para Joaquín Fénix sí. pero lo importante de Joaquín Fénix no era que fuera a ganar o no el Oscar, porque todo el mundo lo daba por hecho era lo que iba a decir ¿Cumplieron las expectativas? Hombre, yo creo que sí, ¿no? El discurso de, de Joaquín Phoenix, eh, también el de Brad Pitt me gustó mucho, ¿no? y, y el de Laura Dern, ¿no? Pero Joaquín Phoenix yo creo que estuvo especialmente interesante, especialmente intenso además, ¿no? Porque no solo agradeció el premio, sino que hizo un repaso, mmm, yo no diría tanto, si quieres, político, como mmm, político social humano, en definitiva, ¿no? Eh, Joaquín Phoenix hizo un discurso estupendo. Con una parte también de Joker, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Pues eso, en, eso. en el discurso, pues lo, que, que parece un momento determinado, eh, <ríe> se está refiriendo... Algo siendo el Joker o no siendo el Joker, ¿no? Ah, bueno, bueno, sí. efectivamente, claro. Oh, hombre, Joaquín Phoenix, además, en esos actores que yo no sé si se llevan el personaje durante la película o incluso dos años después de la película, pero realmente es un, un personaje él mismo eh, absolutamente intenso, ¿no? De manera que a mí ese aspecto, eh, digamos, de la, de, la, de la emoción, de la contención del... De, de, El discurso no me sorprendió en absoluto. Es, es Joaquín Phoenix. Scorsese no se llevó premios importantes, eh, pero estuvo en todos los premios importantes en la cabeza de quien ofrecía su discurso. Eh, fue una referencia para todos ellos. Eh, ¿Qué sí. cosas hay eh, crees que se pueden destacar de las muchas que se pueden destacar de los Óscar de este año? Bueno, hombre, yo primero esta mediana sorpresa de los premios grandes, ¿no? Después yo diría que la coherencia, en fin, más o menos en todo lo demás, ¿no? Y, eh, hombre, nos hemos quedado al final sin el premio de la película de animación. No es que sea destacar algo para bien, sino para mal, porque realmente... El otro día comentaba, eh, a ver qué hace Disney, porque Disney siempre es Disney. Hombre, que Toy Story 4 que es una estupenda película, yo no lo discuto, pero que es la cuarta vez mm. que vemos a estos muñequitos y venir, eh, se ponga por delante de Klaus, que es una película eh, realmente extraordinaria de animación, a mí me ha sabido mal. Yo, para mal, es lo que destacaría. Y, fue totalmente injusto porque insistimos, es la cuarta parte. Y Klaus era una película, es una película que estaba eh, ganando los premios eh, importantes. El, yo creo que ha sido la ganadora moral de ese premio. Pues sí, pues sí, efectivamente, hombre, siempre se dice que con la nominación ya es bastante premio y sus eh, autores, productores, pues habrán venido contentos de Hollywood, pero estar en todas las quinielas, estar como rozando el premio con la puntita de los dedos y que después lo lleve Disney, a mí sinceramente me parece injusto por las dos cosas, porque Disney no, no necesita ya más y porque además Klaus me parece mejor película. La vida puede cambiar en tan solo un segundo Puede pasar del blanco al negro Puede pasar y puede ocurrir algo terrible Que cambie el futuro para siempre Esto es lo que le pasa a los protagonistas ¿eh? De la película que va a ser el comentario Y la crítica de esta noche Queen and Slim Una pregunta ¿Por qué tardaste tanto en contestarme? No quería estar sola Esta noche no ¿Y recurreiste a Tinder? ¿Por qué yo? Me gusta tu foto Tenías una mirada triste y me diste pena Joder Has hecho una playlist, qué mono no mi móvil <risa> ¿Qué esperas de esta noche? Que me dejarás en casa y te irás a la tuya o oh. ¿Es que creías que nos íbamos a acostar? No <risa> Y en ese momento para en su coche Los agentes entre policía y pasa Lo siguiente no Apuesto intermitente ah, Lo siento, salga del vehículo ¿Puedo preguntar por qué, hay agente? No No puede. Manos arriba y al suelo. ¿En serio? ¡Al suelo, joder! ¿Por qué va a detenerle? ¡Vuelva al coche! ¡Soy abogado! ¡Déjalo, déjalo! ¡Vuelve a mi móvil! ¿cuál? ¿Y si Dios quería que muriese y le jodí sus planes? No creo que quisiera eso. ¿Eh? ¿Eres tú? Tenemos que irnos, ya. Salen en un segundo cambia todo, del blanco sí. al negro. Puede ocurrir sí. algo terrible, como en esta película, y... Al, aquello que era una cita una cena normal y corriente, todo se convierte en un auténtico infierno para los protagonistas en de esta película efectivamente Bruno, así es este Queen and Slim, Queen Slim eh, una muestra de ese pequeño gran cine independiente americano, la película la ha dirigido Melina Machucas, la producción también es de la directora junto con Lena Waite Pamela Addy entre otros el guion de Lena White. Y los protagonistas, Daniel Caluya, Jodie Smith y Broken Woodbine. Bueno, Melina Machucas es una directora americana, pero es de origen griego y, y caribeño. Ella se ha curtido sobre todo en el campo del videoclip. Tiene una larga lista de clips con Beyoncé, con Lady Gaga, con Ariana, Katy Perry, Kylie Minogue, otras muchas. ¿no? Y también en la televisión. Queen Slim es su primer largo y es una, yo diría que apasionante road movie, encabezada como decía por Daniel Caluya, el protagonista de Déjame Salir, esa película que nos gustó a todos tanto hace un par de temporadas y Jodie Turner-Smith, que es una casi debutante, para mí absolutamente, porque no la había visto antes pero también con amplia carrera en la pantalla pequeña americana bueno, ellos son los Slim y Queen del título una pareja que se conocen como acabamos de oír, por pues gracias a Tinder ¿no? comparten una primera cena no demasiado exitosa hay que decir ella es una joven abogada muy decepcionada por haber perdido un caso con graves resultados y él por sin oficio conocido no parece tener otra cosa que hacer que intentar ligar o por lo menos pasar el rato, ¿no? la cosa va regular tirando aburrido pero cuando van en el coche como escuchábamos hace un momentito van camino de una despedida que sería definitiva pero tienen un tropiezo con un policía que patrulla por el barrio bueno, King y Slim son jóvenes Parecen venir de fiesta y son negros. Y el policía es un chulo y un malnacido. Muy mala combinación para una madrugada fría, afilada y llena de malos presagios que se cumplen todos. Y los dos protagonistas, personas normales y corrientes antes de encontrarse, se convierten en delincuentes y en fugitivos. Sus destinos se unen y comienzan una dramática huida a través de seis estados, cinco coches y mucho miedo, hambre, sueño y afán de libertad la meta es Florida desde donde a Cuba y los medios, pues algunos conocidos y parientes que le brindan refugio y les dan dinero y comida las más seguras carreteras secundarias y la suerte que les parece favorable bueno, o quizás no sea la suerte porque a medida que la, fruga, que la fuga progresa y la policía le sigue el rastro una ola de indignación sacude las capas más populares de la población negra que ayuda a los perseguidos y estorba a los perseguidores hasta llegar a provocar auténticos disturbios. El mapa del viaje se ve así repleto de incidentes que salpican la acción como requiere todo buen retrato de carretera. Paisajes, tipos, tropiezos y recursos de toda índole pasan ante la vista del espectador, asomado casi todo el rato a la ventanilla de los coches que uno tras otro transportan a Slim y Queen. Bueno, no hay tregua hay tensión creciente y hay una inevitable sensación de melancolía cercana casi a la tragedia que tiñe cada fotograma. La imagen es caliente. La banda sonora, compuesta por un buen número de temas, nos lleva al Nueva Orleans, al Caribe, al Rhythm and Blues, al Soul. Los cuerpos danzan y se aman en la noche y miran de día al horizonte y no sabemos qué va a pasar en cada amanecer, en cada recodo de la carretera, en cada paso que lleva al paso siguiente. Queen Slim, la película, es una historia de azares y caminos de maldad, de infortunio y de solidaridad de personajes confundidos, magníficas interpretaciones de sus protagonistas desde luego y existencias arriesgadas y es un retazo de vida, un viaje terrenal con música para el alma o dicho con más propiedad, es una road movie que tiene corazón de blues Queen and Slim, así se titula la película y comentario la crítica de esta noche vamos con el Super 10 Que nos sitúa en el puesto número 10 en la lista, puesto número 10 Pues a este pájaro, Las aventuras del Dr. Doolittle Dirigida por Stephen Graham Con Robert Downey Jr. En el papel del veterinario que habla con los animales Tres semanas y bajando Nueve También ha bajado un puestecito en su segunda semana A Estupenda película española De Salvador Calvo Con Luis Tosar Con Ana Castillo de protagonistas Puesto número 8 Bueno, atención a este título Aves de presa y la fantabulosa Emancipación de Harley Quinn Todo eso es el título de la película de que, Es de Kathy Jan La protagonista es Harley Quinn, es decir, Margot Robbie, con ella está Elizabeth Winstead, primera semana en la lista y es la película de la semana. Como alguien pregunte, ¿qué fuiste a ver ayer? Y fuiste a ver esta película, <risa> jolines, a ver cómo se explica, ¿no? Efectivamente, pero es que la película, hombre, Aves de Presa, estaría bien, es un buen título, ¿no? Y sin y más, todo, Claro sí. que sí, sobre todo Margot Robbie es la protagonista, pues ya está, punto final. Puesto número 7... Pues es Pablo Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, que repite posición en su semana número 38 en la lista, 1. Se ha venido sin el Oscar, pero tiene gollas y tiene muchos premios. Seguro que no les importa. Puesto número 6. La verdad, Dino Cazu Correda, baja un puestecito en su octava semana esta película que es francesa pero también es japonesa el cine de Corea era, es realmente universal 5 Lo que arde de Oliver Lassie otra película española estupenda sorprendentemente en su novena semana ha subido hasta el puesto 5 desde el 10 un subidón de una película estupenda 4 Bueno Joker de Todd Phillips Joaquín Phoenix con su Oscar 19 semanas en la lista Ha bajado un puesto Puesto número 3 Pues porque se ha colocado aquí Vida Oculta En su primera semana subiendo desde el 12 La película de Terrence Malick Con August Dill, Valerie Pachner Una película realmente difícil Pero una película llena de cine por los cuatro costados Y en el puesto número 2 Pues la gran campeona de todo Parásitos de Bong Joon-ho 16 semanas en el Super 10 Oscar de Hollywood, cuatro Oscar nada menos En fin, triunfadores absolutos Los coreanos del sur con parásitos Y triunfadores ¿eh? también No ha ganado el Oscar Ha ganado varios Oscar, pero no es más importante Pero es triunfador en muchas cosas ¿Se ha puesto número uno? Pues esa, 1917 La película de Sam Mendes Con estos dos protagonistas Dean Charles Chapman, John McKay Cinco semanas en la lista No ha ganado el Oscar gordo, ha ganado otros Pero es una película estupenda La película 1977, en lo más alto de la lista, puesto en número 1. Con José Manuel Esquivano, hasta la semana que viene. Gracias. Un, Un abrazo, Bruno. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Señales del fin del mundo. se sí, sí, se va a llegar, que decía aquel. Señales en del fin del mundo aquí en La Rosa, los vientos. Eh, Silvio, que estás sola, muy buenas. Buenas, buenas, buenas, buenas. Vamos a hablar esta noche del cisne verde, ¿qué es? Pues no es que se le haya contagiado el pelo verde de Billy Ailis al cisne, sino que es una nueva nomenclatura. ...muy relacionado con problemas económicos... ...y por qué decimos esto... ...pues si igual que en el 2008... ...la crisis del 2008... ...y la supercrisis fin de finanzas... ...que nos eh, envolvió a todos... ...y fue casi efecto dominó... ...pues se empezó a utilizar... ...la terminología el cisne negro... Uh -huh. ...pues resulta... ...que ahora se está empezando a usar... ...el nombrecito del el cisne verde... ...y qué es el cisne verde... Pues el cisne verde es algo que han hecho eh, a través de, de un libro que se ha publicado en el que se está empezando a especular que los eh, cambios climáticos, como por ejemplo eh, todas estas eh, sucesiones de huracanes, de tsunamis, de momentos extremos de la climatología lo que está causando o puede llegar a causar es exactamente una crisis extrema financiera. Eso es a la conclusión que han llegado eh, personas como investigadores que pues eh, han publicado que además pertenecen al Bank for International Settlement. Bueno, pues ellos eh, han cogido y han estado haciendo una serie de cálculos y han llegado a, a esta conclusión. Dicen que es como el cisne verde, que es como una crisis financiera provocada por el cambio climático y dice que son los cisnes verdes eventos con un potencial extremadamente perturbador desde el punto de vista financiero. Y entonces ellos pues lo, lo argumentan. Dicen, vamos a ver, dice... Los fenómenos meteorológicos, extremos, como te decía, de incendios en Australia, los huracanes, este gloria, el Caribe. Bueno, pues eso cada vez se está dando el caso que aumentan su frecuencia, son más virulentos, aumentan su magnitud, y eso eh, provoca, aparte de la cantidad de, de posibilidades de mortandad y destrozos, unos gastos financieros tremendos que tienen que salir de algún sitio. Claro, fíjate, cuando ocurrió la crisis, el comienzo de la crisis del 2007, era que básicamente que no se podía pagar todo lo que eh, se si había la deuda, era tan grande, tan grande, que no se pudo hacer caso a todas las órdenes de pago que había, y eso se le llamó Cisne Negro. Y esto se llamaría Cisne Verde porque tendría que ver con el mundo ecológico. Claro, pero porque el Cisne... Se ha añadido esa posibilidad. Porque el Cisne Negro también, aparte de lo que tú dices, era como que se había engordado tanto el valor de las claro, cosas claro. que no era real. Sí, sí, sí. sí. En realidad no era, era, era un plus. Habían, sí, sí. habían estado vendiendo aire prácticamente a precio de oro. Mm. Y entonces todo el mundo pensaba que tenía unos activos, unas inmobiliarias, unas cosas tremendas y luego a la hora de... No, tenía, tenía de, un número. Nada claro, más. claro, y entonces intentas recuperar eso y dices, no, no, es que no lo puedes vender. Entonces, claro, habías comprado cosas por un valor desorbitado pensando que siempre se iba a, re a revalorizar o gente que incluso tenía que estar pagando préstamos y llega un momento que dices, es que si es que no puedo. Claro, al final todo es el efecto cascada, ese efecto domino. Bueno, pues esto que estamos hablando del cisne verde es estos efectos de cambio climático que causa por lo que decíamos, incendios, huracanes, tsunamis, volcanes, bueno, una serie de catástrofes naturales que al final lo que crea es costos enormes financieros que al, al, pues también va unido a recortes. Por ejemplo, la producción, dicen, alza repentina de precios, destrucción física de centros productivos... ...tener un impacto directo... ...tanto en el crecimiento económico de un país... ...como en la salud financiera... ...de empresas e instituciones financieras... ...¿por qué? Pues porque eh, al final se crea... ...ese efecto cascada en la economía... ...pero es que hay un, un añadido... ...muchísimo más grave... ...que hay que tener eh, muy en cuenta... ...y es que dicen que... ...igual que en su momento... ...con la crisis del 2008... ...ese cisne negro... ...se tiró de los bancos para intentar un poco con los bajos intereses eh, pues, eh, tapar, cubrir y financiar, dicen que hoy por hoy eso ya no existe, que es que los bancos ya no podrían ayudar. O sea, que ya no habría dinero para intentar eh, cubrir o tapar este, este problema. Eh, entonces, claro, la llegada de este posible cisne verde es mucho más apocalíptica de, desde el, el punto de vista económico, porque no no habría a dónde, a dónde recurrir. Entonces, claro, dicen que incluso que los, los, dicen los autores del libro que los, los modelos predictivos que se habían diseñado un poco para poder responder a esta posible amenaza climática que podría dar como consecuencia esto, que, que, que no están que no están calculados por mucho algoritmo, mucha tecnología, eh, mucho cerebrito, al final resulta que hoy por hoy no se tiene un modelo preventivo en el que poder calcular tanto climáticamente como económicamente este tipo de cosas. Bueno, lo que sí dicen, pues eso, que estamos al, al, al borde de, de un posible cambio bastante radical financiero, Si esto sigue así, que, que claro, que pueden darse las circunstancias, pues que, que pues, muchísimos... Esto de cierto modo nos viene a decir que a todos los problemas que pueda haber se le añade este el financiero sí. económicamente. Sí, sí, sí, pero es porque dicen que claro que puede ser... Un efecto dominó de tal manera que, que eh, primero lo que decimos de los bancos, pero es que a lo mejor, claro, esas empresas financieras que, que están intentando sobrevivir, pues tampoco tienen la posibilidad de estar, tú imagínate que a lo mejor dicen, bueno, la producción, pues ya no se puede eh, sacar Eh, combustibles fósiles, porque y hay muchísimas empresas que están funcionando, que están intentando estirar y alargar y prolongar. Entonces, se pueden tomar unas medidas bastante drásticas que financiadamente y financieramente pueden, podemos llegar al, al cataclismo. Y te ponen cinco riesgos, que aunque con, eh, de forma, eh, desde un punto de vista y con una forma de hablar así como, como muy económica, muy especulativa, pero es que hay, hay que tenerlo en cuenta. Te ponen cinco riesgos que hay que, hay, que hay que estar muy pendientes. Por ejemplo, te dicen, el riesgo crediticio, ¿en qué consiste? Pues este sería, dice, el cambio climático puede inducir un deterioro en la capacidad de los deudores para pagar sus compromisos. Eso por un lado, luego muy resumidito. ¿eh? El segundo sería el riesgo de mercados. Dice, si hay un cambio brusco en la percepción de rentabilidad de los inversores puede producirse ventas rápidas de activos. Va a la baja, con lo cual se desencadena una crisis financiera. Tercero, riesgo de liquidez. Pues también afecta a los bancos y a las instituciones financieras no bancarias, porque no tienen a corto plazo cómo estar abonando eso. Riesgo operativo. Dice que A consecuencia del efecto climático extremo, pues las oficinas, los sistemas informáticos o los centros de datos pueden verse afectados. Y riesgo de cobertura. Las aseguradoras no tendrían dinero para poder cubrir todo eso. Todos, o sea, claro. que es que al final, pues esto se va desencadenando y llega un momento que dices, vale, yo tengo este problema, pero es que yo no te puedo ayudar a ti. Pero es que eso afecta al siguiente... ...un poco lo que también pasó en la crisis del 2008... Sí. ...pero encima con el, el tema añadido... ...que ya no sería solamente económico... ...sino que a la vez habría que estar intentando... ...financiar todos estos problemas climáticos... ...y no habría dinero... ...con lo cual el temido cine verde... ...puede ser bastante peor... ...que el cisne negro... ...el cisne verde... ...señales en del fin del mundo... ...la llegada de ese cisne verde... ...es una de esas de señales... Nos lo ha contado Silvia sola aquí, en señales del fin del mundo. Silvia. Nada, no, cosa de cisnes, no sé, que no nos vengan más colores, eh. Vamos con uno de nuestros eh, relatos, vuestros relatos. El de esta noche se titula, se llama Estatua. recuerdo cuando fue la primera vez que lo seguí. Lo cierto es que aquel hombre tenía algo especial. Su manera de andar, de moverse, su forma de mirar las cosas mientras paseaba. Todo en él me parecía diferente. Era moreno, no muy alto, de unos 40 años, con cierto atractivo. Cuando caminaba, siempre hacía el mismo recorrido y no sé muy bien por qué, pero empecé a seguirle todas las semanas. Por un lado estaba intrigada por su conducta. Por otro, me parecía una persona interesante. Tal vez porque la monotonía inundaba a diario mi vida. Me sentía como una persona enfermiza, aburrida. Como alguien a quien las vidas ajenas le parecen más importantes que la suya propia. Comencé a imaginar quién sería... De dónde vendría, cuál sería la causa de su recorrido diario. Quizás iría a encontrarse con su amante cansado de su matrimonio roto. O tal vez recibiría clases de inglés o de informática. O puede que solo paseara para olvidarse de todo, como yo misma. Lo seguía dos o tres veces a la semana durante 20 o 30 minutos y luego, algo arrepentida y pensando que tal vez me hubiera visto, lo dejaba ir y volví a casa. Pero aquel martes decidí averiguar a dónde iba. Así que me tomé la tarde libre para semejante proyecto. Una vez más, hizo su recorrido habitual y finalmente entró en el Museo Arqueológico, dirigiéndose directamente a ver una escultura era una estatua romana de mármol que representaba a una mujer desnuda agachada que estaba recibiendo agua en la espalda durante un baño aunque tenía el rostro dañado se notaba en ella cierta melancolía como si el paso del tiempo se hubiera detenido en aquel instante la estatua estaba fragmentada faltándole el brazo izquierdo y parte de la base en la que se posaba un pájaro El hombre se sentó frente a la escultura y la estuvo observando durante un largo rato. Luego se levantó y se marchó sin prestar mayor atención al resto del museo. Me acerqué entonces a la escultura y la miré más de cerca, intentando comprender las razones por las que aquella persona había estado tanto tiempo frente a ella. Quizás estudiase arte y le había fascinado especialmente aquella pieza o... Tal vez había quedado enamorado de su extraña e incompleta belleza. Mi obsesión por aquel extraño fue creciendo y aún más cuando repetía aquel proceso durante varias veces a la semana. Su rutina era siempre la misma, imperturbable, tan previsible como carente de emoción y yo me exponía cada vez más a ser descubierta a dar explicaciones de mi absurda conducta de mi inexplicable comportamiento digno de algún enfermo mental decidí acabar con todo aquello una vez que hubiera sabido más de aquella estatua y de las misteriosas razones de su curioso admirador conseguí averiguar el origen de la escultura su procedencia el año de su creación, el lugar donde fue encontrada lo que representaba el significado de aquel rito pero nada daba sentido a la persistencia de aquel hombre así que tomé la determinación de seguirle un día más de comprobar que seguía en su rutina para luego dejarlo tranquilo y volver a mi vida e intentar coger mi propio rumbo y fue precisamente aquella tarde cuando noté que lo sabía que hacía tiempo que era él, el que me seguía a mí que él espiaba mis recorridos que estaba interesado en mi extraña conducta impropia de alguien que estuviera en su sano juicio pero no hice nada para evitarlo lo seguí como siempre lo vi entrar en el museo, sentarse frente a la estatua y quedarse allí mirando y ese día ocurrió algo Varias lágrimas cayeron de sus ojos mientras miraba el rostro de aquella mujer petrificada que parecía estar dándose un baño. Luego se levantó, vino hacia mí y esta vez no me aparté ni me escondí. Me quedé completamente quieta, tan petrificada como la mujer que admiraba, mientras él pasaba junto a mi lado. Justo entonces acercó su mano y tocó mi hombro y en aquella intensa mirada quedé perdida en el espacio y en el tiempo y pude verle a él y a aquella mujer bañándose juntos en las aguas de un río hace mucho tiempo disfrutando de una intensa felicidad que me hizo sentir aún más desgraciada de lo que era cuando volví en mí él ya no estaba y un escalofrío recorrió mi cuerpo no volví a verle nunca más y sé que la estatua fue trasladada a un museo de otra ciudad de lo que estoy segura es que seguirá recibiendo durante mucho tiempo la cálida visita de su amante secreto a través del tiempo Vamos a la una y media, a las doce y media en la comunidad de canaria. La rosa de los vientos, gracias. Son las 4 de la madrugada, las 3 en la comunidad canaria.